Es lunes 25 de julio, comenzamos una semana con el Día de San Jaime laborable y con un calor muy intenso, mucha atención porque vamos a alcanzar los 38 grados en la ciudad pero en pedanías como Matola se van a superar los 41 grados así que lleven mucho cuidado con los golpes de calor hoy estamos en alerta naranja por temperaturas máximas que van a superar ...en puntos del interior, como en las comarcas de la Vega Baja... ...los 44 grados... ...para mañana, gracias al viento de Levante, dice Bordonado... ...que se normalizarán algo las temperaturas... ...y que volveremos a esos 33 grados de máxima... ...que parece que hoy los vamos a echar mucho de menos... ...ahora, en nuestra estación meteorológica... ...pues marcan los 26,7 grados de temperatura... Este lunes es el Día de San Jaime, una festividad que en Elche sigue recordándose por nuestros mayores con muchísima nostalgia, porque durante esta semana las fábricas cerraban, se, hizo, se izaba el cielo del misteri y la población disfrutaba a la vara del mar del verano. Era la antesala para nuestras fiestas patronales. De la mar, no por Pues sobre las fiestas de agosto vamos a hablar y mucho en este Día de San Jaime porque hay acuerdo entre los hosteleros, se amplían los días de mascletá y habrá racos de ocio con tardeo y fiesta nocturna. Los hosteleros confirman tras una reunión con el alcalde que podrán sacar barras a la calle durante los dos fines de semana de fiestas, además de gestionar los racos de ocio del 5 de agosto al 9, de 12 del mediodía a 5 de la madrugada. Música Y este fin de semana también hemos sabido los premios del Festival de Cine Independiente. En su 45 edición ha reconocido como mejor cortometraje Espinas, el dirigido el que está dirigido por Iván Sainz, protagonizado por dos de los actores más conocidos del cine español, José Sacristán y Aitana Sánchez Gijón. Y por primera vez se ha premiado la mejor ópera prima. El premio ha sido para Pau Calpe por su largometraje Trós, que narra una historia rural. También hoy recordaremos los acuerdos de la Junta de Gobierno porque las obras definitivas del Pond del Bimilenari podrían comenzar en 2023, el próximo año. La Junta Local de Gobierno avanza con el proyecto que quiere acabar definitivamente con los socavones, mientras se actuará también parcialmente para garantizar la seguridad vial de los conductores. Y es que hay muchos baches. Música Y en la crónica deportiva vuelve Paco Gómez para contarnos que el Elche Club de Fútbol consiguió la primera victoria en el tercer encuentro amistoso de esta pretemporada contra el Leganés B, pero costó. Con golos de Milla por penalti y Tete Morente puso el 2-1 a definitivo. Carlos Kler, el nuevo fichaje, no pudo estrenarse en este partido por sufrir algunas molestias.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 Pues eh, lo hemos dicho al principio, es lunes 25 de julio, día de San Jaime, pero hoy no está señalado en rojo en nuestro calendario. Es un día laborable y como tal nos quedamos sin celebrarlo. La única celebración prevista es la del Pleno Municipal correspondiente a este mes de julio, donde comenzará a las 9 de la mañana, donde veremos si el Partido Popular... Continúa con esa otra forma de hacer oposición más moderada, como anunció Pablo Ruz en el debate sobre el estado del municipio. Veremos si los populares van a poder contenerse, porque la polémica está servida ante una gestión de la concejal de fiestas criticada por los grupos políticos y hasta entonces por los hosteleros. Ahora ha cambiado la cosa. El Partido Popular le han exigido que explique en la sesión plenaria los motivos por los que se han tenido que contratar por la vía de urgencia los servicios de fiestas y el que se tenga que pagar por entrar a la barraca popular durante los conciertos que son gratuitos. Pues hemos dicho que los hosteleros ha cambiado la cosa y es que también se quejaron de la falta de previsión en la organización de fiestas y por ello el alcalde se reunió con ellos el pasado sábado, se acordó crear el raco de Ocio y Restauración que estará en el Paseo de la Estación del 5 al 9 de agosto, en la misma zona donde a partir del 11 de agosto estarán los Racós gastronómicos. El de ocio el de los hosteleros abrirá con el nombre de Festielch desde las 12 del mediodía hasta las 5 de la madrugada. Nos cuenta más detalles de esta importante reunión nuestra compañera yanire Perona. Muy buenos días. Buenos días, ross Pues esas preocupaciones y peticiones de los hosteleros, como bien dices, han acabado en una reunión en la que se han abordado diferentes cuestiones, como los permisos para sacar barras a la calle durante el primer fin de semana de fiestas o la ampliación de horarios, así como el corte de calles para instalar barracas no solo la noche del 14 de agosto, sino también los días 12 y 13. Pero sin duda una de las principales novedades es la creación de unos racos de ocio y restauración bajo el nombre de Festielts que estarán en el Paseo de la Estación del día 5 al 9 de agosto, en la misma zona donde a partir del 11 estarán los racos gastronómicos tradicionales. En los próximos días se dará a conocer de forma más ampliada la programación del Festi Elch, pero el alcalde ha adelantado que abrirán de mediodía hasta las 5 de la madrugada para ofrecer no solo aperitivos, sino también tardeo y fiesta nocturna. Habrá barras y música en directo de grupos locales. A Además, se ampliarán los días de mascletá diurnas para que coincidan con este raco de ocio. De esa forma, a las ya anunciadas el sábado 6 y domingo 7 se suman dos más, el lunes 8 y martes 9. El alcalde asegura que esta ampliación del calendario y la creación del Festi los días previos a los tradicionales racos, es una apuesta de futuro, para atraer así a más turistas y espera que se repita en los próximos años. Desde la Asociación de Hostelería han agradecido la rápida respuesta del Gobierno en atender sus demandas y esperan que este raco de ocio sirva para dinamizar la economía local. Sobre las críticas vertidas esta semana, su presidente Marco Antonio Pomares asegura que ya está todo más que claro y que los hosteleros harán todo lo posible para llegar a tiempo a las fiestas. Pues vamos a escuchar a Marco Antonio Pomares, el representante de la Asociación de Hostelería, su presidente, precisamente hablando del cariño que han recibido ...desde el equipo de gobierno ante sus quejas por la falta de previsión. Esto es lo que nos contaba nada más terminar ese encuentro el pasado sábado. El que hizo las actividades de guía hablaba que no se los horarios del resto de, de, de, de la programación de fiestas... ...incluso los cortes de calle. Eh, ¿Se han atrapado ya las dudas a la asociación después de la reunión de hoy? Como dicho antes, eh, la, velocidad, la velocidad y la eficacia ha sido... ...con dos puntos importantes... ...en menos de 48 horas... Eh, ...se han dado solución a los problemas... ...que tenía la situación de hostelería... ...ya no, no se ha dado solución... ...sino que, que se, ha, se ha dado cariño... ...y se ha dado más de lo que pedíamos... ...en muchos casos. Pues como le han dado más de lo que pedían... ...en muchos casos, evidentemente... ...las críticas se han aparcado... ...y Mariola Galeana, la concejal de fiestas... ...en esa rueda de prensa... ...también anunciaba la ampliación... ...de las mascletas sabéis que el primer fin de semana tenemos dos eh, máscletas importantes que entran dentro del concurso pero eh, alargamos e eh, incorporamos dos nuevas mascletas el día 8 y 9 pues para diluir eh, otras que iremos anunciando nocturnas eh, bueno, pues para completar este círculo de eh, como decíamos de potenciar y mejorar nuestras cestas y convertirlas en un referente a nivel de la comunidad Pues en el Pleno, además de debatir de las fiestas, también se hablará de patrimonio por la modificación puntual del Plan General prevista para avanzar en la protección de los baños árabes del mercado central y los refugios de la Guerra Civil, que serán incluidos en el catálogo de edificios protegibles. En el capítulo de mociones hay varios temas que se van a debatir y que van a necesitar de la unidad política por su carácter reivindicativo. Los socialistas han propuesto exigir al Ministerio de Transportes que se avance en los trámites para concluir conectar el parque empresarial de torrellano con la autovía 7 ahora que se va a ampliar el suelo industrial nos lo contaba el pasado viernes el portavoz de los socialistas héctor 10 más en este momento la empresa municipal pimesa está trabajando en el proyecto de ampliación del parque que va a permitir ganar 600.000 metros cuadrados para que se implanten nuevas empresas Desde el Grupo Municipal Socialista consideramos que es fundamental seguir apostando por su modernización, pero también por mejorar las comunicaciones. Y por ello, instaremos al Gobierno de España a que ponga en marcha la comunicación directa del parque empresarial con la autovía A70, para que éste pueda seguir creciendo y mejorando su competitividad. También en el Pleno se va a hablar de las mociones del Partido Popular que ha exigido que se convoque de forma urgente al Consejo Social de manera extraordinaria para presentar así las diferentes medidas que propone en lo que ha llamado su plan económico anticrisis. Escuchamos a Pablo Ruz. Debemos ofrecer eh, certidumbre, que es verdad que la certidumbre económica la, tienen que, la tiene que generar el político, el que está sirviendo a las ciudades de la administración, pero escuchando a los que saben realmente. Sin olvidar el compromiso social que cualquier acción municipal tiene que tiene que, que conllevar. Desde luego, Consejo Social, bajada de impuestos, mercados de proximidad, empresario con responsabilidad social para poder promover estas medidas. Y Ciudadanos en sus mociones pedirá más inversiones en las pedanías y que se quite el nombre de Che Guevara del Callejero delche y se dedique a las víctimas del terrorismo. En este sentido, el Partido Popular ha propuesto que salga adelante una declaración institucional para dedicar un espacio al concejal de Hermoa, Miguel Ángel Blanco, secuestrado y asesinado por ETA hace 25 años, lo que despertó a la sociedad española contra ETA, suponiendo este acto criminal el inicio de su final. Mientras que Compromís va a exigir a la Diputación Provincial que conecte los carriles bici creados en las pedanías con el casco urbano de la ciudad. Y el concejal no adscrito, García Ontíberos, ha propuesto puesto a sumarse a un plan nacional para ayudar a las empresas familiares. Precisamente de ayudas, pues el alcalde Carlos González ayer hizo una valoración... ...y dijo que más de 10.400 autónomos en Elche se van a beneficiar de la bajada de la cuota... ...con las nuevas cotizaciones del Gobierno Nacional... Carlos González asegura que el nuevo sistema acordado entre el Ministerio y los agentes sociales conlleva cotizar por ingresos reales es mucho más flexible, equitativo y garantiza mayor protección social. Lo escuchamos. En efecto, se trata de un acuerdo positivo para los trabajadores autónomos del país que en nuestra ciudad beneficiará a más de 10.000 autónomos que con el nuevo sistema de cotización por ingresos reales pagarán una cuota menor. Y tendrán una mayor protección social. El nuevo sistema conlleva que los autónomos con rendimientos netos más bajos, que son el grupo más numeroso, experimente una reducción de cuota que como media será un 30% más baja que la actual, que la que están pagando en este momento. Y la portavoz de Ciudadanos, Seba Crisol, además considera que la gestión del equipo de gobierno ha llegado a un momento crítico porque se le acumulan los problemas como el del servicio de taxis, el de transporte público a pedanías o los carriles bici impuestos dice, a golpe de ideología y que no responden a ninguna necesidad de ilicitanos. Escuchamos a la portavoz, Seba Crisol. Desde Ciudadanos exigimos al bipartito que dé una solución a los problemas que se han generado con los taxistas de nuestro municipio en los últimos días. Eh, consideramos que la gestión del gobierno municipal ha llegado a un momento crítico eh, casi al final de la legislatura y sobre todo por los problemas que han ido surgiendo como son los servicios de taxi dentro del aeropuerto. Ahora parece que la única solución que se puede dar es permitir el acceso a los taxistas de otros municipios para que presten este servicio. Y más asuntos, el pasado 4 de julio la piscina cubierta del pabellón Esperanza la tuvo que cerrar debido a una fuga de agua detectada en las arquetas del desagüe. La piscina cerró 10 días antes de lo habitual y ahora la Concejalía de Deportes aprovecha ese cese habitual de la actividad en verano para solucionar esta deficiencia. En estos momentos está evaluando el alcance de la fuga para que se dé comienzo a la reparación en la mayor brevedad posible y que así en septiembre abra sus puertas a los ilicitanos a la nueva temporada como es habitual. Y es momento de recordar los acuerdos de la Junta de Gobierno del pasado viernes. El Ayuntamiento quiere acabar definitivamente con los socavones del puente del bimilenario. Por eso ha puesto en marcha toda la maquinaria administrativa para redactar el proyecto final, aunque seguramente los trabajos comiencen el próximo año y se alarguen en gran parte de 2023. Nos cuenta los detalles de esta noticia nuestra compañera Iciar Martínez. Muy buenos días. Buenos días, ross La Junta Local de Gobierno ha aprobado por más de 1,6 millones de euros sacar a licitación el proyecto definitivo que ponga fin a los socavones del pont del Bimilenari. Además, para agilizar los trámites y los tiempos y empezar cuanto antes con las obras, se unificarán dos de los trámites, el de redacción y el de ejecución. Este pasado viernes se aprobó el anteproyecto de rehabilitación de la rotonda, que pasará a tramitarse de urgencia, para que este mismo año, se pueda adjudicar, aunque las obras posiblemente comiencen en 2023. Hasta que empiecen los trabajos definitivos, se intervendrá parcialmente en los socavones para garantizar la seguridad vial en la rotonda y todo apunta a que tendrán que actuar en las losas de transición, una actuación que podría alargar en el tiempo la intervención. Vamos a escuchar al portavoz de la Junta de Gobierno, Héctor Díez, dando detalles de estas importantes obras. Pero, desde luego, da la, la envergadura y el presupuesto, va a ser una obra importante y que eh, puede llevar buena parte del año. El propósito también del Gobierno municipal, a través de este procedimiento, es que esa obra se pueda ejecutar, eh, afectando lo menos eh, posible al tráfico rodado, pero tendrán que ser términos ya que aparezcan en el proyecto definitivo de ejecución. En la medida en que se van realizando reparaciones parciales es posible mantener el tráfico abierto y es el propósito que tenemos desde el Gobierno municipal que este no se vea afectado siempre y cuando no sea necesario y con esas reparaciones parciales pues creo que estamos garantizando la seguridad real en la medida de las posibilidades. Y las obras que no se han alargado tanto en el tiempo pero que sí han costado más de lo esperado han sido las de la rehabilitación del Jardín de Andalucía en Carrús. En el proyecto inicial no se incluyeron actuaciones como cambiar las luces LED del jardín y esto ha engrosado la partida a más de 200.000 euros. Y para aprovechar toda la visibilidad que dan a la ciudad de Elche los partidos que se disputan de primera división en el Estadio Martínez Valero, el Ayuntamiento y el Elche Club de Fútbol han acordado que durante las retransmisiones algunos de los espacios se dediquen para promocionar el municipio. Así que la próxima temporada Visit Elche estará presente en los distintos partidos de fútbol para intentar que las retransmisiones de los partidos sean una ventana a la ciudad para potenciales turistas. Así nos lo contaba... Héctor Díez en la Junta de Gobierno. Esto lo que va a tener permitir fundamentalmente es que el Ayuntamiento de Elche va a tener unos espacios publicitarios destacados en el estadio que a su vez serán cedidos a Visite Elche para que eh, podamos eh, promocionar la ciudad en los partidos que se desarrollen durante la temporada 2022-2023. Saben que en la medida en que el Elche Club de Fútbol está en primera división, Hay una cantidad muy importante de asistentes al estadio que son fuera de fuera de nuestra ciudad. Además, tenemos que tener en cuenta que todos los partidos son retransmitidos en ámbito nacional e internacional y, por tanto, se ha considerado conveniente suscribir este convenio para contar con esos espacios y que la ciudad pueda promocionarse a través de los distintos partidos de fútbol que se juegan. Y cerramos ya los acuerdos de la Junta del Local de Gobierno diciéndoles que se aprobó solicitar una subvención a la Consejería de Transparencia para poner en marcha la redacción de un documento sobre la agenda urbana donde fijar las medidas medioambientales prioritarias para esta ciudad. Se acerca también el día 4 de agosto, día en el que los ilícitanos vamos a celebrar el 125 aniversario del hallazgo de la Dama de Elche. Y como es tradición se llevarán a cabo diferentes actividades para conmemorar su hallazgo. Ya conocemos las de una de las entidades principales, las de la Real Orden de la Dama. Y eso nos lo cuenta nuestra compañera Marta Pérez. Muy buenos días. Buenos días, Ros, con motivo del 125 aniversario del descubrimiento de la dama... La Real Orden de la Dama de Elche ha dado a conocer el amplio programa de actividades que se llevarán a cabo durante los días 3 y 4 de agosto. El día 3 de agosto, la Rotonda del Parque Municipal acogerá a las 8 de la tarde la Gala Excelentes de la Dama, un acto en el que se agradecerá el trabajo a favor de la promoción del gusto íbero por parte de diferentes personalidades, entre ellas la ministra Carmen Calvo. El día 4 por la mañana, la Dama Viviente se paseará por la Plaza de Bikes para obsequiar a los más pequeños con el cuento infantil de la dama, un tresor, y reproducciones del busto. Por la tarde, como es tradición, los autobuses partirán desde el May a las seis y media para hacer una visita al lugar del descubrimiento, el yacimiento de la Alcudia, donde se depositará la dama viviente junto al tradicional ramo, un acto que acabará con la actuación de la coral ilicitana y una coheta. Y hablamos ahora de cine. El Festival Internacional de Cine Independiente de Elche concluyó el pasado viernes con esa gala de clausura y con la entrega de los premios. Y ya lo sabemos, la película Espinas, ese corto Espinas, dirigido por Iván Sainz Pardo y protagonizado por dos grandes del cine español, José Sacristán y Aitana Sánchez Gijón, se alzó con el premio extraordinario Fundación Mediterráneo al mejor cortometraje espiritual del Festival de Elche de este año. Y el otro gran premio de la noche fue para el mejor largometraje, la mejor ópera prima. Se la llevó el cineasta Pau Calpe por su historia rural Tros. La actriz y directora Rosana Pastor, a la que entrevistamos el pasado viernes en este programa, recibió esa palmera de plata del festival en reconocimiento a su gran trayectoria audiovisual. Ha terminado el Festival de Cine, pero comenzó ayer el de guitarra, Ciudad de Elche, con los conciertos que regresan al claustro de San José, en el barrio del Pla. Sus organizadores destacaron el poder recuperar este escenario excepcional por la sonoridad, según nos señaló en este mismo programa La Glorieta, el director del festival, Iván Lledó. Así es como lo describió. D'altra banda, acústicament és espectacular per a la guitarra. No sé per a altres instruments, eh, perquè tampoc s'han fet molts concerts allí, però sí que és veritat que per a la guitarra és una passada. De fet, tots els concertistes que venen sempre feliciten, eh, o sigui, es feliciten i volen tornar perquè es toca molt a gust. No sabem si és per l'aljub que n'hi ha avall o per l'altura de les parets, pero vaya, es el mejor york o un de los mejores yorks donde se puede tocar el nuestro instrumento que tenemos en, en la ciudad. El Festival de Guitarra llega a su 24 edición y hasta este sábado se van a desarrollar los conciertos programados y gratuitos, con entrada libre, excepto el de Álvaro Pierri, de este jueves, que costará 15 euros. También en el CEU se impartirán las clases magistrales y en su aula magna tendrán lugar los diferentes concursos. Y más eh, pues actividades de ocio. El Tempir delche de ha impulsado, ha iniciado el quinto ciclo de cinema a la fresca en Valencia, que se celebrará en la próxima proyección este sábado, el 30 de julio, en la Plaza del Raval. La entrada también es gratuita. A las 10 de la noche en la Plaza del Raval, este próximo sábado se va a proyectar la película Unitalia Noruega, dirigida por Gennaro Nussiante. Es la película que más dinero recaudó en toda la historia de Italia. Y este pasado sábado se llevó a cabo el acto de proclamación de los capitanes de Moros y Cristianos y el abanderado de las fiestas de este año en la rotonda del Parque Municipal. Se trata de uno de los actos principales que anuncian los esperados desfiles de estas fiestas de moros y cristianos tras dos años sin poder celebrarlos por culpa de la pandemia. El alcalde del Che felicitó a la Asociación Festera por hacer posible que las calles se vuelvan a llenar de música, color y también de olor a pólvora. Esteban Canals fue proclamado abanderado, mientras que se nombró a Emilio Domenech como Re Jaume I para representar este papel en las embajadas de este año. Justo a la CIP como Capitán Cristiano 2020 y José Eugenio Najas como Capitán Moro 2020, ambos por fin podrán preparar sus boatos y lucirlos en los desfiles. Y con motivo de condenar crímenes y todo tipo de violencia machista contra las mujeres... ...la coordinadora feminista de Elche ha convocado una concentración este lunes a las 7 de la tarde en la plaza de Baix. Ya son 24 mujeres las que han sido asesinadas en manos de sus parejas y, en consecuencia, 19 niños y niñas huérfanos, según datos del Ministerio de Igualdad. Además, se le suma los 57 femicidios en lo que va de 2022. Asimismo, desde la Coordinadora Feminista también condenan la violencia vicaria que se ha visto incrementada desde la pandemia. La glorieta con Rosmarie Alonso like Tick tac tick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 7, ni Vargas, original día moncho chavea más invitados día 8 loquillo siempre quise ir. Día 11, Juan magán Magaño no Todos los días fin de fiesta con nuestro residente y showman Video DJ Ralph Consigue tu entrada en entradas.com a disfrutar un formato de barraca diferente, espectacular Conciertos, gastronomía, helados, chuches Y fiesta total en noches únicas Parking Universidad Miguel Hernández de Elche Ayuntamiento de Elche, reyedería de festes Produce Cindy Pandora Producciones Colaboran Grupo Antón y Visit Elche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 hasta 3.000 euros de descuento al Alcortamotor, concesionario San John Quedan 3 minutos para llegar a las 7 y media de la mañana y es tiempo de nuestra crónica deportiva La Sintonía Silva anuncia y hoy regresa Paco Gómez para contarnos Fíjate, ha vuelto Paco Gómez y ha ganado por primera vez el Elche Club de Fútbol. Ha necesitado tres partidos de pretemporada para conseguir la victoria. Pero eso sí, a duras penas. Venga, vamos con la crónica de Paco Gómez. Muy buenos días, Paco. Hola, buenos días. Arranca la cuarta semana de pretemporada para el Elche Club de Fútbol, que se estrenará el lunes 15 de agosto en el Benito Villamarín, frente al Betis, en el último partido alemán. ...de la primera jornada de Liga... ...en primera división... ...en el centenario de los Blanquiverdes... ...el Elche consiguió en el tercer partido... ...amistoso de pretemporada... ...este pasado sábado... ...su primera victoria... ...venció al Leganés de segunda división... ...por dos goles a uno... ...un Elche venía de perder... ...los dos primeros partidos... ...de pretemporada... ...ante el Newcastle sub- 23 por 1-2... ...y ante el Villarreal B por 1-3... ...conseguía su primera victoria... ...eso sí con sufrimiento... ...en la primera parte... En Leganés se adelantaba en el marcador pero en el segundo tiempo con los cambios de Francisco que apostó de salida por un 4-4-2 llegaron la, en este caso la reacción y la remontada con un gran Mojica que hizo una gran segunda parte, forzó la jugada del penalti que transformó Peremilla para empatar y Tete Morente pondría el 2 a 1 definitiva, no son más que partidos de pretemporada test para el técnico que sabe que esta temporada, esta pretemporada es muy corta ya que el 15 de agosto comienza la liga en estos primeros tres partidos de pretemporada ni Pastore, ni Ponce ni el último y en este caso el primero de los fichajes, el ex del Levante Carlos Klerk, han podido disputar minutos ya que arrastran algunas molestias por cierto que hoy lunes se ponen a la venta eh, los abonos para el público en general hasta el pasado fin de semana fue el turno para los abonados para renovar sus abonos 12.350 abonos renovados y se espera esta semana ya superar los 14.500 abonados de la pasada campaña el objetivo es superar la marca de los 20.000 hasta luego Hasta luego Paco, gracias, eh, volveremos a recordar tu crónica sobre las 8 menos 5 y ahora vamos con la crónica de Vicente Bordonado, es importante, sigue siendo noticia las altas temperaturas porque hoy nos advierte que entramos en un episodio de intenso calor, vamos a alcanzar los 41 grados en algunas pedaneas de Elche como en Matola, vamos a dar paso a Vicente Bordonado, cuéntanos.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 Muy buen día, comenzamos la semana con mucho calor y es que con la masa de aire tropical continental y el viento de poniente, hoy se dispararán las temperaturas. Tendremos una jornada marcada por un episodio de intenso calor a partir de mañana, con la entrada de viento de componente marítima ya se normalizarán. Durante esta madrugada cielos despejados, en noche ecuatorial aquí en la ciudad, en noche tórrida con temperaturas que en la estación meteorológica de Telaels no han bajado de los 25 grados. ...se va notando el efecto de isla de calor urbano... ...hoy vamos a tener una jornada con ambiente soleado... ...intervalos puntuales de nubosidad sobre todo de tipo alto... ...calima, polvo sahariano en suspensión... ...viento en calma tendiendo a flojo de poniente... ...responsable del ascenso de las temperaturas... ...durante las primeras horas de la tarde... ...el viento va a girar a componente sur... ...y finalmente a componente marítima... ...mientras tanto hoy alcanzaremos temperaturas máximas... ...que aquí en la ciudad van a rondar los 38 grados... ...en pedanías de interior... Matola, podríamos superar los 41 grados, 39 en Derramador, 38 en Valverde. En Santa Pola no pasaremos de los 33 grados. Y es que la Agencia Estatal de Meteorología mantiene el nivel de aviso naranja por temperaturas elevadas en buena parte de la provincia de Alicante. En puntos del interior de la comarca del Bajo Segura podríamos alcanzar los 44 grados. Mañana martes, poco a poco, irá retrocediendo la masa de aire cálido activará el viento flojo de componente marítima y a las temperaturas se normalizarán máximas en torno a los 33 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad no van a bajar de los 25 grados por la tarde, viento flojo de componente este miércoles, jueves, viernes, ambiente soleado con intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto y temperaturas máximas en torno a los 32 grados el viento de componente marítima nos va a aportar humedad ambiental y esto lógicamente se va a traducir en sensación térmica de bochorno.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 Tiendas Anticrisis El Castor En Elche, Avenida de Crevillente 17 Y en Tiendas Anticrisis.es Resuenan los timbales Ya huele a pólvora Las puertas del cielo volverán a abrirse este agosto Y Tele-Elche lo retransmitirá en directo Proclamaciones, pregón, mascletás, desfiles y misteri Vuelven y vuelven en Tele-Elche Fiestas de agosto 2022. Sponsors oficiales Vega Fibra, Domo Segur, Beach Club, Ferrokey La Llave, Calzados Rodríguez, Mudanzas Guerrero, Clínica CAM y Pirotecnia La Traca. Colabora Ayuntamiento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 Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Son las 7 y 35 minutos de la mañana. Vamos a escuchar la primera canción que hemos elegido para este Día de San Jaime. Vamos a hablarle de Nina Anastasia. Es una cantante estadounidense que desapareció contigo en plena lanzamiento de su carrera, en 2010 nada se supo de ella 12, 12 años después ha regresado a la escena con nuevo disco, donde nos cuenta la verdad, lo que le ocurrió y no fue bueno sufrió un auténtico drama fue víctima de su pareja, abuso dependencia dentro de la pareja y unas ganas desesperadas por no vivir, es lo que nos cuenta en sus temas compuestos por ella i like it here in bed, don't push me out instead If you miss me, I will pull down the sheets There's much we can do here, alone or together Whatever you please, it will please me, I'm sure Right now I'm unhappy and happy feels sappy With you here beside me, something will rise And the evening will fly Fly in the sunrise We're out of the shadows And maybe, just maybe I won't want to hide But hiding is fun for me And if you push this into something so bright And my eyes fail to see You will go down with me i can be still as upon when the lily paths keep to themselves, no direction in hand. You're always going and flowing like rivers that crash over rocks no just how to land. I like it here in bed alone when I'm feeling dead. Death is a terrible place to stay long. But I can't control it The poison's a slow drip Dim is the day And there's nothing to be done about it So if you miss me, I will pull down the sheets And maybe, just maybe, the dark will subside The rise will feel La Glorieta con Rosmar Alonso. Just running blind like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 Finca La Jaguna vaipilse en restauración. Menú capricho hasta el 31 de julio. La glorieta con Rosmar y Alonso. El bonsai es un arte milenario en jardinería que comenzó en China y ya cuenta con millones de seguidores, porque el cultivo de árboles en miniatura es es algo que engancha y lo sabemos pues por las asociaciones que ha habido eh, aquí en Elche y por la cantidad de actividades que se realizan cada año para promocionar este cultivo. Hoy hablamos con el presidente de la única asociación que de momento continúa, que es la del Club Bonsai Elche. Él es Francisco Agulló. Muy buenos días, Paco. Bu buenos días el bonsai hablamos contigo porque precisamente este fin de semana en el centro cultural en el centro comercial del allu -Yup se ha llevado a cabo eh, vuestra décimoquinta muestra de los bonsá terminó ayer domingo eh, cuéntanos por qué en julio esta décimo quintata edición eh, normalmente nosotros aquí hemos hecho 14 y esta es la clase 15 Porque nos pilló la pandemia y hemos parado dos años. Y entonces el, el, el ALJUB -Yup nos da unas fechas que tiene libre el, el sitio de exposiciones. Y en esa fecha programamos entre ellos y nosotros en la fecha de, de la exposición. Y, y, y este año se programó en julio. En julio. Y por cierto, una curiosidad. Es bueno exponer los bonsáis en plena, bueno, cuando hay temperaturas tan elevadas en verano? Bueno, yo los tengo en el campo a pleno sol y al aire libre. Y no tengo ningún problema con ellos. Ya. Si están a pleno sol y están bien regados, no tiene el árbol no tiene ningún problema. Eh, son todo, cualquier especie, ¿no? Eh, estamos lo como árbol, no hay ningún árbol de interior. Todos los bonsais necesitan sol. Normalmente son árboles de exterior. Y, y todos necesitan sol y agua. ¿Es el, la, el único requisito? Agua, sol y aire. Y un poquito de abono cada semana o cada 15 días. ¿Y cómo se hace un bonsai? Porque una cosa es mantenerlo, pero otra cosa es hacerlo. En la exposición que habéis llevado a cabo en el Al -Yup, habéis eh, Aljub, ha, ¿cómo ha ido? Porque ¿habéis eh, divulgado las técnicas del bonsai? Sí, de momento a todo el mundo que, pre que pregunta le decimos el sistema de cada cosa, porque aquí hemos traído unos árboles para la venta y los árboles de exposición. ...es diferente un árbol a otro... ...uno es un pre-bonsai... ...y el otro es un bonsai ya... ...el pre-bonsai... ...qué necesita, qué cuidados necesita... Pues, ...puede llevar una maceta de, de plástico... Eh, ...de estas otras que hay más bajitas... ...para cuidarlo y trabajarlo... ...y cuando ya está en condiciones... ...se mete en la maceta de cerámica... ...y para que crezcan de forma eh, enana... ...con miniatura... ¿Hay que cortar raíces o, o ramos? Hay que una vez cada año o cada dos años, depende de la especie, sacarlo de la maceta, cortarle las raíces que le sobren y volverlo a plantar. Eso es el requisito para que el árbol tenga eso. Y la poda, pues según la figura que tú quieras hacerle al árbol, le vas cortando las ramas de una manera o de otra para que crezca más o menos. Pues en esa exposición, en esa muestra, la decimoquinta, eh, los objetivos también es... ¿qué, ¿Qué hacen ustedes con el dinero que recaudan de la venta de los bonsais que ponen, los perebonsais que ponen...? Pues es, es tan poco dinero que no, no destinamos a ninguna parte. Porque tú imagínate que llevamos dos días aquí la venta ha sido de cinco euros. Eso es lo que cuesta un pre-bonsai. ¿Y qué puede costar eh, adquirir un bonsai ya hecho? Pues 50, 100, 200 euros, 300. Aquí tengo dos que uno vale 800 y el otro vale 1.600. ¿Comprendes? ¿Y por qué, tanto, ah, por qué tanto valor? Por ejemplo, el de 1.600, ¿por qué vale tanto? Es un árbol japonés y está trabajado por un maestro. Y sabes tú que eso pasa como con los cirujanos. Un cirujano de una operación de péndice puede cobrar un dineral y otro puede cobrar mucho menos. Me está diciendo, Francisco, que los bonsais llevan firma, que en función de qué manos lo han podado o cultivado, ¿vale más o menos? Sí, sí, sí. sí. ¿Y quiénes son los mejores maestros del mundo? Pues eh, maestro del mundo está el ya sacaiko Kimura estaba eh Cata está el Terekawa Por lo que dice, un momento un Paco, por, por lo que dice por los nombres que dice son japoneses o chinos. No, esos son japoneses. ¿Qué pasa con Japón? Si nació el arte en China, ¿qué pasa que está con Japón que está monopolizando lo mejor? Los chinos resulta que ellos los árboles los plantaban en macetas y los dejaban ahí. Prácticamente no les podaban, no le daban formas y los japoneses empezaron a hacer eso. Uh -huh. A darle forma y a meterlos en otra clase de macetas más pequeñas y, y más vale. vistosas que la que ellos utilizaban. Vale, vale. Entonces se puede decir que el origen es China, pero el bonsai como tal sí. nació lo en Japón. Sí, lo Japón. Vale, los japoneses lo tienen... Tienen mérito entonces los japoneses y se ha extendido, pues ha llegado aquí en Elche de tal forma que hay un club que usted preside. ¿Y cuántos aficionados al bonsai hay? O, o, o apasionados, mejor dicho, porque esto en parece este. que es una pasión, no una afición. En este momento somos unos 45 socios activos. Aparte, somos más, pero muchos no no aparecen ni por el club. Llegan el mes, pagan y hasta luego. Las especies, eh, hemos hablado de las firmas, de los maestros, pero las especies, los árboles también son importantes. Eh, ¿Cuál es el árbol más cotizado para cultivarlo con esta técnica? Pues puede ser un Arce palmatum, puede ser un y eh, togawa Son muchas especies las que hay. El, el olivo mallorquín también es bastante caro. Y eso, y, y... Digo, son árboles uh -huh. así. Pues, pues Paco, el, este con... Que te, este que yo te he dicho, de 1.600 eh, euros, este árbol es un, un hipero japonés, un itogawa. Al decir un olivo mallorquín que se está cotizando, ¿hay alguna especie en elche que pueda también cotizarse? Nosotros tenemos aquí el chopo. ¿El chopo ilicitano puede, es ya una especie que se está cotizando de cultivarlo en la técnica bonsai? el eh... El chopo se puede cultivar, pero es muy difícil. La reproducción del chopo ilicitano es bastante, bastante difícil. Y encima no nos dan permiso para sacarlos del agua dulce y salá. Bueno, están en los viveros. No hace falta irse al agua dulce y salá, Paco. En los viveros hay, ¿no? no hay ningún vivero, ¿eh? ¿Ah, no? El no hay en ningún vivero. Alguno a lo mejor puede haber por casualidad, pero no no no es normal encontrarlo. Bueno, pues es una comunidad, la verdad, protegida. No es cuestión de que se arranquen o se lleven claro. eh, a, para cultivar en macetas. Como Club Bonsai Elche, Paco Aulló, aparte de la decimoquinta muestra de bonsais que se ha desarrollado en el Centro Comercial del Aljub, -Yup, ¿qué otras actividades hacéis a lo largo del año? pues tenemos la exposición que se hace en el escorchador en el mes de abril o mayo, que se hace una exposición para el pueblo, en el, lo el local nos lo presta el ayuntamiento y allí hacemos la exposición nuestra, la fuerte, porque aquí tenemos 39 árboles porque no nos caben más y allí son 110, 112 aproximadamente los árboles que metemos allí en el escorchador. Luego estamos eh, todo el año eh, reuniéndonos los sábados por la tarde, arreglando árboles de una clase, de otra, enseñando a socios nuevos, que hacemos dos cursillos en el año. Cursillos que nosotros decimos, está mal dicho, pero lo decimos así, para novatos, gente que no tiene ni idea, y entonces vienen a, a enseñarse y hacemos dos cursillos así en el año y todo el año eso y luego un maestro nacional viene tres veces al año a darnos lecciones sobre los árboles. Sobre ¿Qué especies más uh -huh. eh, uh -huh. eh, diferentes de las que nosotros tocamos allí normalmente? Pues qué bonito escoger la estación de la primavera para hacer la gran muestra en el en el centro cultural del Escorchador Paco, es precioso ver también los árboles en flor, tenéis almendros y cerezos. O sea, hay cerezos, hay algún que otro almendro, ahora mismo están las higueras que están conmigo higos... No, no, más... pero me refiero, me refiero a los árboles con flor, la higuera no hace flor, eh, que tiene sí, que no. ser precioso ver la flor en un bonsai. Sí, en el cerezo es preciosa, preciosa. ¿Y el almendro, y el almendro, ¿El, Paco? Almendro también ¿Eh? El almendro también, pero el almendro es que en una seta no aguanta muy bien. Ah, es un árbol también difícil para el bonsai... Para estar en maceta es muy difícil. pues Está eso, también eso. la piracanta, es el espino de fuego, que mm -hmm. echa una flor blanca preciosa, luego tira la flor y se quedan unas boricas que en pleno verano se ponen rojas. Y el el contraste del rojo y el verde es, es muy bonito en el árbol. Pues muchas gracias Francisco Agulló, presidente del Club Bonsai de Elche, por habernos traído en pleno verano esa bocanada de aire primaveral hablándonos de los bonsais en flor. Gracias. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Comercial Pertinera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.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 ascensores a la ponte y que si quieres llegar a lo más alto pero con la mayor seguridad ascensores a la ponte la glorieta con rosmary alonso I was Nos quedan siete minutos para llegar a las 8 en punto de la mañana y vamos a disfrutar de la música que hemos seleccionado para este lunes de San Jaime. Andy Williams fue el cantante estadounidense que llegó a sacar 18 discos de oro y tres de platino. Fue conocido por su Moon River, pero no fue el único tema que alcanzó la fama por ser banda sonora de la película premiada como Desayuno para Diamantes. También lo podemos escuchar y además en castellano, lo vamos a escuchar con uno de los temas de amor más conocidos en todo el mundo gracias a una obra maestra del cine, El Padrino Estoy sintiéndote briagaador i tuss paras sussurar amb mediavors I so et feliç al comprender i estai en man a mi puerta el'amor Ora Esa mente estoy viviendo la emoción Que ha desbordado el volcán de tu ilusión Y al escuchar tu corazón Entre mis brazos lo he fundido con mi amor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 El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente bordonano Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp Delch.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 Pasan tres minutos de las 8 de la mañana, hemos llegado a la segunda hora del programa La Glorieta y lo hemos hecho hablando del tiempo, es la noticia del día, estamos en alerta naranja, lo han escuchado a Vicente Bordonado, vamos a tener, vamos a sufrir un episodio de intenso calor, no podemos hablar de ola de calor porque a partir de mañana el viento del levante refrescará, pero muy poco, volveremos a... ...al calor habitual de los 33 grados... ...hoy podemos superar... ...los 41... ...en...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 Y hemos dicho que hasta ahora los hosteleros se habían quejado por la falta de previsión en la organización de fiestas, pues por ello el alcalde se reunió con ellos el pasado sábado y con la concejal de fiestas. Se acordó crear el racó de ocio y restauración que estará en el paseo de la estación del 5 al 9 de agosto, en la misma zona donde a partir del 11 de agosto estarán los racos gastronómicos. El racó del ocio abrirá con el nombre de Festielch desde las 12 del mediodía hasta las 5 de la madrugada. Pero hay más acuerdos. Nos lo cuenta con más detalles Janire Perona. Muy buenos días.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 El que hizo la de hostelería hablaba que no se conocían bien los horarios del resto de, de, de, de la programación de festas, incluso los cortes de calle. Eh, ¿Se le han acabado ya las dudas a la asociación después de la reunión de hoy? Como he dicho antes, eh, la velocidad y la eficacia ha sido dos puntos importantes. En menos de 48 horas eh, se han dado solución a todos los problemas que tenía la asociación de hostelería ya no, no se ha dado solución, sino que, que se, ha, se ha dado cariño y se ha dado más de lo que creíamos, en muchos casos. Pues eh, se ha dado cariño a los hosteleros y la concejal de fiestas, Mariola Galeana, anunció también eh, tras ese encuentro, como ha dicho Yanire Perona, que se ampliarán las mascletas. Vamos a escucharla. Sabéis que el primer fin de semana tenemos dos eh, mascletas importantes que entran dentro del concurso.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 Y en el capítulo de mociones hay varios temas que se van a debatir y que necesitarán de la unidad política por su carácter reivindicativo. El primero, vamos por partes. Los socialistas han propuesto exigir al Ministerio de Transportes que se avance en los trámites para conectar el Parque Empresarial con la Autovía 7, ahora que se va a ampliar el suelo industrial del Parque de Torrellano. Es lo que nos contó Héctor Díez.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 ante estos meses tan complicados que se nos vienen encima. Y creemos que son medidas muy positivas, muy fáciles, porque son muy fáciles, que tienen precedentes, como la la de bajada del IAE, ¿no? que lo hizo Soler en su momento, y que creemos que se tiene que volver a, a, a aplicar. Ciudadanos en sus mociones pedirá más inversiones en las pedanías y que se quite el nombre del Che Guevara en el callejero de elche y se dedique a las víctimas del terrorismo. En este sentido, el Partido Popular ha propuesto que salga adelante una declaración institucional para dedicar un espacio público al concejal de Hermo, a Miguel Ángel público Miguel Blanco, secuestrado y asesinado por ETA hace 25 años. Lo que despertó a la sociedad española contra ETA, suponiendo ese acto criminal jurídico el inicio de su final. Mientras que Compromís va a exigir a la Diputación Provincial que conecte los carriles bicicreados en las pedanías con el casco urbano de la ciudad. Y el edil no adscrito, García Ontiveros ha propuesto sumarse a un plan nacional para ayudar a las empresas familiares. De ayudas hablamos porque el alcalde, Carlos González, ayer hizo declaraciones sobre...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 Nos cuenta esta noticia nuestra compañera Iziar Martínez. Buenos días.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 y las obras que no se ha alargado no se han alargado tanto en el tiempo, pero que sí han costado más de lo esperado han sido las de la rehabilitación del jardín de Andalucía en el barrio de Carrús, en el proyecto inicial no se incluyeron actuaciones como cambiar las luces led del jardín y esto ingresó la partida a más de 200.000 €.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 ...todos los partidos son retransmitidos en ámbito nacional e internacional... ...y por tanto se ha considerado conveniente suscribir este convenio... ...para contar con esos espacios... ...y que la ciudad pueda promocionarse... Eh, ...a través de los distintos partidos de fútbol que se juegan. Cambiamos por completo el asunto... ...dejamos la política y hablamos de las conmemoraciones... ...porque se acerca el 4 de agosto... ...día en el que los ilicitanos e ilicitanas celebran el 125 aniversario del descubrimiento de la Dama de Ilche y como es tradición se llevarán a cabo diferentes actividades para conmemorar este importante hallazgo arqueológico. Nos cuenta los detalles de la programación que ya ha publicado la Real Orden de la Dama nuestra compañera Marta Pérez. Buenos días.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 Y el Festival Internacional de Cine Independiente de Elche se ha despedido por este año. Concluyó el pasado viernes con la gala de clausura y la entrega de todos sus premios. Fueron muchísimos, pero los más importantes. La película Espinas, dirigida por Iván Sainz Pardo, se ha alzado con el premio Extraordinario Fundación Mediterráneo al Mejor Cortometraje del Festival de este año. Un corto protagonizado por dos de los grandes del cine español como son José Sacristán y Aitana Sánchez Gijón. Y el otro gran premio de la noche fue el galardón al mejor largometraje para Pau Calpe por su película Tross, una historia rural. La actriz además y directora de cine Rosana Pastor recibió la palmera de plata del festival en reconocimiento a su gran trayectoria audiovisual.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 no sé per a altres instruments, eh, perquè tampoc s'han fet molts concerts allà, però sí que és veritat que per a la guitarra és una passada. De fet, tots els concertistes que venen sempre feliciten, eh, o sea, es feliciten i volen tornar perquè, perquè se toca molt a gust. No sabem si és per a l'aljub que hi ha ball o per a l'altura de les parets, però vaja, és el millor lloc o un dels millors llocs on es pot tocar el nostre instrument que tenim en, en la ciutat.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 los días del año abierto para ti para comprar todo lo que necesites supermercado charter consum en el Parque empresarial en las instalaciones de gasolineras el la glorieta con rosmary alonso Quedan siete minutos para llegar a las ocho y media y estamos oyendo los primeros compases de La Última Función. Se trata de una novedad musical, de un nuevo tema compuesto por Miriam Rodríguez Gallego. Esa cantante, esa joven cantante, compositora y actriz española. Saben que saltó a la fama gracias a su participación en el concurso musical de Televisión Española Operación Triunfo allá por el año 2017. Así suena su última función. Tu concepto del amor es una porquería mm. ¿O será que a lo mejor con mí no me querías? Mm. Te ganaste un Oscar actor del año Un experto en hacerme daño Eres solo un estranto de tu vida la última Como yo nunca vas a conseguirte No te lo digo ni con rabia Ni me la soy de sabia, Pero para mí esto ya parece un chiste Y no te di la vida entera Pa' ser tu premio De consolación Y hacerlo toda tu manera Solo para ser Tu segunda opción Yo que te di la vida entera Pensando que Eras una en un millón Haciendo todo como per ayer, tu ser una opció La última fusión La La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Faltan cinco, cuatro minutos para llegar a las ocho y media y ya tenemos en el estudio de Teleilchen Radio Marca Paco Gómez Muy buenos días, Paco oh, El regreso Hola, Ros, buenos días Ya estamos aquí Bueno, podemos hablar Del Lensche Club de Fútbol O de tus vacaciones Pero bueno Eso lo dejamos Para la tercera hora Del programa La Glorieta Vale Que sobre las 9 y 20 9 y media Estarás con José Antonio González Que todavía no le has dado permiso Para que se vaya de vacaciones Todavía que aguante una semana más Que me lo ponga mi mí facilito esta, esta semana de rentre claro, es que vamos a ver eh, El regreso es muy duro Y más si se sufre Este episodio De, de, de intención calor. No, eh. He llegado el, el día más fresco, <risa> de porque de hoy va a subir bastante. Bueno, pero has llegado y fíjate, José Antonio, dos semanas seguidas hablando de derrota y tú vas a hablar de la primera victoria pues sí. del Elche contra el Leganés. Sí, y además equipo bueno de segunda división. Al sábado el Elche consiguió esa primera victoria tras las derrotas frente a los chavales del Newcastle Sub-23 y frente a los chavales del Villarreal, Villarreal B, ...pues eh, llegó el Elche con la remontada frente al Leganes... ...en el tercer partido de la pretemporada... ...venció por 1-2, eso sí le costó... ...porque en la primera parte el cuadro pepinero de segunda división... ...se adelantó en el marcador... ...pero en el segundo tiempo Francisco con los cambios... ...le dio otro aire al equipo... Eh, ...gran actuación de Mojica... ...todas las miradas están puestas en ver si finalmente se queda en el equipo... Eh, ...asistió para eh, y consiguió que se produjera ese penalti... ...que transformó Peremilla... Y luego bueno pues este temorente finalizaría una jugada para poner el 1 2 y en definitiva la primera victoria de, de pretemporada los partidos de pretemporada solo son eso eh, amistosos para encajar piezas para que el entrenador haga pruebas ni cuando se pierde hay que ponerse las manos a la cabeza ni cuando se gana hay que uh -huh. echar las campanas al vuelo son partidos de pretemporada sí y... pero importantes porque hay que probar y por... sí sí por eso pero más que los resultados son los para son son tests Eso. claro Son pruebas para, para los entrenadores y ahí es donde hay que ajustar las piezas. Hombre, Francisco no tiene que ajustar demasiadas porque todo lo que tiene lo conoce. Efectivamente, y lo nuevo no ha podido ajustarlo. Eh, tenemos al primer fichaje que se dio, sí. casi casi casi lo llegas a coger también como noticia. Sí, sí. Carlos, Carlos Kler, Kler. ¿qué le pasó para no jugar? No, arrastran todavía, bueno, Carlos Kler, que se acaba de incorporar a, a la pretemporada, y luego también Ponce y Pastore, que están uh -huh. llamados a ser dos jugadores importantes, también arrastran molestias y son los tres jugadores que todavía no han jugado ningún minuto en los dos partidos de pretemporada. Pero bueno, lo importante es que lleguen para el 15 de agosto, que es cuando empieza lo bueno, que es cuando el Elche empieza en el Benito Villamarín frente al Betis, ese primer partido de liga, el lunes 15, en el último partido de la primera jornada, a las nueve y media de la noche, el lunes 15, y bueno, ahí es donde los de Francisco tienen que llegar lo más rodados posibles. Fue una sorpresa para ti, sé que estabas de vacaciones pero no desconectado, ¿fue sorpresa para ti el fichaje de Carlos Klerk? A ver, no, porque el Elche necesita un hombre en esa posición, es un lateral que el Elche iba buscando a lo largo de, de todo el verano, es un hombre experimentado con más de 100 partidos en, en primera división, Y está claro que el, la manera de operar del propietario de cristian Braganic es esa, jugadores a coste cero. Klerk eh, terminaba contrato en el en el Levante, un equipo recién descendido. Hay que pescar en ese tipo de, de gangas, eh, futbolistas que llevan varios años en primera división, que quedan libres y que no hay que pagar por ellos. Y yo creo que donde tiene que gastarse el dinero y dónde se lo va a gastar, lo hemos visto en el caso de, de Ponce, es en los hombres de medio campo hacia adelante, en delanteros, en en centrocampistas, en, en jugadores que marquen diferencias. Y luego, eh, bueno, si luego algún hombre futbolista como Lucas Bollé, como Emojica, eh, al final se marchasen traspasados, pues evidentemente ya habrá que echar el resto, ¿no?, con el dinero de beneficio que se pueda conseguir. Pero ahora mismo, yo creo que están, eh, como decía peremilla Milla, eh, tras el partido... El bloque duro, el núcleo duro, es el importante. Los que vengan llegarán para sumar. Ojalá se acierte con los que vengan, porque todavía yo creo que van a tener que venir eh, seis jugadores para cubrir eh, diferentes plazas, sobre todo laterales, medio campo y posiblemente algún delantero. Y por otra parte, destacar que eh, hoy ya eh, los eh, aficionados en general pueden empezar a sacar su abono. Hasta esta este fin de semana solo eran los abonados los que tenían abono el privilegio para eh, renovar sus abonos uh -huh. y a partir de hoy a las 10 de la mañana eh, ya los aficionados que no son abonados pueden sacar su abono, con lo que bueno se espera una demanda importante para superar como mínimo esos 14.500 que es el, el tope uh -huh. del año pasado y ver si se llega a la cifra de los 20.000 que es lo que se ha marcado el Consejo de Administración. Los precios, todo depende de los precios, los han mantenido como años anteriores. Los abonos del Elche Club de Fútbol son los más baratos de toda la Primera División. Por tanto, en ese sentido no puede haber queja. los Desde 150... No, si no euros... son las quejas, eh, depende el bolsillo de los, ya, ya, ya, de los pero, aficionados. Pero estamos hablando de ver un espectáculo de Primera División, donde, por ejemplo, en el campo del Cádiz, que es un rival uh -huh. directo del Elche, se paga en el más barato el doble... ...que en el del Elche Club de Fútbol... ...es decir que ver fútbol por ejemplo en Cádiz... ...cuesta el doble que ver fútbol en Elche... ...y de ahí hacia el resto de equipos... ...en todos cuesta algo más que en el Elche... ...por tanto no está nada mal que se hayan mantenido los no, precios. No, desde luego... Eh, ...los turistas también no está nada mal que vengan... Claro. ...y que se aproveche eh, precisamente ese tirón del Elche Club de Fútbol, de su primera división, y por eso, para promocionar la ciudad, y por eso el estadio se está quedando como se está quedando. ¿Te sí. has dado una vuelta por ahí? por fuera por fuera por dentro todavía no hemos podido entrar Ah, todavía no pero os dejarán entrar para Hombre, yo, ver cómo van las obras eh, y cómo se va a quedar aquello sí yo creo que cuando lo tengan ya un es que par de, ganas de ver si sí, un par de días antes eh, yo creo que dejarán entrar para uh -huh. poder eh, coger imágenes ¿no? pero también es importante y este año el club lo está haciendo eh, difundir la campaña de bonos fuera también de la uh -huh. de la ciudad para captar abonados bueno pues en todas las zonas limítrofes en puntos sí. fuertes donde siempre ha sido la vega baja en fin eh, yo creo Porque este año sí se puede llegar a esa cota de los 20.000 abonados. Llevamos también en el relato informativo esa noticia de ese acuerdo con el Ayuntamiento de Elche para que en los videomarcadores pues se aproveche la proyección de el, la hermosa ciudad que tenemos. Así es, con tres patrimonios. Paco Gómez, bienvenido. Muchas gracias, ross Nos vemos. Nos escuchamos. Ahora. Muy bien. A las 9 Hasta luego. Hasta luego.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 Pues vamos a conocer eh, cómo se mueve el tráfico por la ciudad a estas horas de la mañana, 8 y 37, y eso solo lo podemos hacer si sí, conectamos en estos momentos, como siempre lo hacemos, con la sala de control de tráfico del Ayuntamiento de elche Ahí está Jesús Iniesta. Muy buenos días, Jesús. Hola, buenos días, eh, Rormari. Bien, pues ¿cómo va el tráfico a estas horas de la mañana? Pues a esta hora el tráfico es totalmente fluido en la mayoría de las vías de la ciudad. Es algo más denso en los accesos a la ciudad y dentro del núcleo urbano encontramos una mayor circulación... ...en Alcalde Vicente Quiles, dirección Alicante, y tráfico con dificultades por obras en Pedro Juan Petiñán y Puente de la Generalitat. Atención al cruce de files de fora con Mariano Soler Olmos y Eduardo Fernández García donde las obras del carril bici están más activa y puede producirse dificultades en la circulación. Tráfico de eso en, en filas de fora y retenciones eh, al final de Federico García Lorca con la avenida Alcalde Clamón Pastor. En cuanto a cortes de calle, la calle Antonio Antonio Asencio no tiene acceso desde Barça Moros. Durante toda la semana encontraremos muchas, muchas de las calles de Torrellano cortadas por fiestas. La calle Eusías March está cortada entre Francisco Tomás y Valiente y la Plaza de Barcelona durante toda la mañana por la instalación de Mercadillo. Y por último, recomendaros ponerse el cinturón de seguridad, cumplir con los límites de velocidad y respeto y paciencia hacia los usuarios más vulnerables, ciclistas y peatones. Esto es todo desde la sala contra el tráfico del Ayuntamiento del Che por una circulación fluida y segura al servicio del ciudadano. Muy buenos días.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 KIA, descubre lo que te inspira Ven a Grupo Marcos, concesionario oficial KIA en la provincia de Alicante o visítanos en KIA.com Glashur, mobiliario de interior y terrazas en Polígono Tres Hermanas de Aspe y en Glashur.es Live the Festa Elch 2022 Barraco Popular del 6 al 14 de agosto Día 9, Nazi Rubias Día 10, Los 40 Summer Live con Ana Vena habrá Mateo Aguilera Alexey Now Dia 13, Barry Brava Vuela Y dos superfestivales de DJs Días 12 y 14 DJ Miguel Camaño, Radio 3 Eitor Velda, de los 40 principales Y DJ Toledo Estos conciertos con entrada libre hasta cubrir foro Todos los días fin de fiesta con nuestro residente Y showman, Video DJ Ralph Ven a disfrutar un formato de barraca diferente Espectacular, conciertos Gastronomía, helados, chuches y fiesta total En noches únicas Parking, Universidad Miguel Hernández de Elche Ayuntamendels, Regidoría de Festes Produce Cindy y Pandora Productions Colaboran Grupo Antón y Visitelche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Alonso. 8 y 41 minutos de la mañana, vamos a leer la prensa nacional. Los principales en diarios hoy recogen en portada distintos asuntos de envergadura. El país pues, vuelve a publicar más conversaciones de Villarejo, del excomisario, los audios secretos de la corrupción, en esta ocasión relacionados con la Operación Cataluña. ...con esas informaciones que publicaban falsas... ...para ir contra los líderes independentistas... ...pues El País titula que Villarejo... ...tengo pruebas de que estáis todos en la movida... ...entrecomillado, el comisario amenazó al número 2 de interior... ...con llevar al notario la operación Cataluña... ...hay que tener un equipo contra los hijos de puta de los catalanes... ...ese es el titular del diario El País... ...con nuevas escuchas de Villarejo... También en otro asunto, otros temas que aporta el país en sus titulares, en sus portadas, son siete años de cárcel en Rusia por criticar la muerte de niños ucranianos. Moscú detiene y condena a prisión a las voces que se oponen a la guerra y el descenso de la natalidad se nota ya en la primaria. 147.000 alumnos dicen que hay menos en en el país. ABC, en portada, la nos trae una entrevista a Inés Arrimada que titula «El problema fue regalar cuatro presidencias autonómicas al Partido Popular». La líder de Ciudadanos se da seis meses para completar la refundación. La opción de integrarse en el Partido Popular no está encima de la mesa, asegura Inés Arrimadas a esta entrevista realizada al periódico ABC que trae en portada la visita que está realizando el Papa Arrimada ...en Canadá y que dice el Papa inicia su peregrinación penitencial... ...a Canadá, supervivientes indígenas reciben a Francisco... ...que pese a sus problemas de movilidad... ...ha viajado para pedir perdón... ...por los abusos en los internados católicos... ...el mundo recoge otra, otra fotografía de un misil... ...en medio de un campo muerto de cereales... ...¿qué sientes cuando se queman ante su, tus ojos... ...tres millones de euros?... Así lo interrogan, es un, una pregunta que hace El Mundo y dice el retrato de la desolación de los agricultores en Chornomorsk, en la región de Odessa, convertida en el frente de la guerra de los cereales. Los bombardeos rusos han calcinado ya 2.700 hectáreas. ...y los varones ignoran al aparato de Sánchez... ...que no estorben los líderes territoriales del PSOE... ...se desvinculan del núcleo duro nombrado por el presidente... ...y reclaman una autonomía total. También recoge el mundo que el nuevo fiscal general... ...tendrá que explicar su actuación en el caso de Miguel Ángel Blanco... ...una asociación fiscal reclama que García Ortiz... ...aclare al Consejo por qué frenó la investigación... ...y la razón que trae en portada, pues... ...una encuesta de intención de voto... ...en la que dice que el Partido Popular se dispara... ...y ya está a 36 escaños de la mayoría absoluta. En cuanto también, en cuanto al Papa... ...la visita del Papa en Canadá... ...también la recoge el diario La Razón... ...y titula que la ruta penitencial... ...por los abusos a los indígenas... ...es lo que está realizando el Papa en Canadá. Son algunas de las portadas... ...de los principales diarios de este país. La glorieta con rosmary Alonso hoy 25 de julio es un día muy señalado en el calendario porque en un pasado no muy lejano era festivo Y era un día en el que muchos ilicitanos, la gran mayoría, se cogían vacaciones, se iban a montar sus barracas a la bora del mar y celebraban la festividad de San Jaime, el patrón de este país. Ahora es distinto todo, ha cambiado, porque esta festividad local, pues a veces está señalada en el calendario rojo y a veces no. Y esa intermitencia, pues... Eh, ...le ha restado esplendor... ...y sólo hay pequeños reductos... ...en la ciudad, en el municipio... ...que siguen recordando... ...que esta festividad... ...fue grande en su... ...en tiempos atrás... ...y uno de esos reductos es... ...Peña Las Águilas... ...allí la asociación... ...durante años hubo una asociación... ...festera... ...para organizar todas las actividades... ...actividades y organización... ...que ahora recae en la asociación de vecinos... ...y por eso hablamos... ...con la presidenta, Fina Martí... ...de la Asociación de Vecinos Peña Las Águilas... ...muy buenos días, Fina. Hola, buenos días. ¿Usted vivió eh, los años... ...en el que el Día de San Jaime... ...todo el mundo cerraba... ...y se iba a la playa? Sí, eh, sí, sí... ...yo viví esa, esa época... ...ya tengo una edad... ...y sí, lo, lo viví. ¿Y ahora que organiza las fiestas de San Jaime... ...para Peña Las Águilas, donde reside... ¿Qué significan estas fiestas para usted y para sus vecinos? Pues principalmente significa un, un tiempo en el que nos reunimos todos, porque debido a, a que eh, en la telanía vivimos en casas individuales, eh, se fomenta un poco el... el ...la vecindad, ¿no? Y entonces, pues es un, una ocasión para reunirnos todos los vecinos... ...para conocernos y para estar a gusto en, en, en, en la terraza... Eh, ...disfrutando de, de las fiestas. Pero las fiestas no solo tienen que ser un punto de encuentro... ...el ayuntamiento les puso hace poco el centro social... ...está sirviendo para fomentar esa convivencia que dice que no tienen... ...porque cada uno vive... ...de su casa de puertas de fuera para adentro? El Centro Social está sirviendo pues para hacer actividades... durante ...a lo largo del año hacemos actividades... ...lo que va a ser hemos estado un poco paralizados... ...por la pandemia, pero hemos organizado talleres... ...en Halloween, en Reyes, en, en, en Navidades... Eh, ...y ahora en el verano, pues generalmente... ...celebramos las fiestas de San Jaime ya a veces pues celebramos también el cine al Carrer, venían los vecinos a ver el cine y tal, y actividades culturales. Es decir, que sí que nos, nos sirve para llevar a cabo um, eh, esos encuentros entre vecinos, sí. ¿Y por qué la asociación que se fundó para organizar las fiestas ha desaparecido y ahora esa organización recae en la Asociación de Vecinos? ¿Cada vez hay menos personas o menos voluntad de asociacionismo y precisamente de organizar actos de hermandad? Sí, sí, sí. Además, me consta que en otras pedanías está sucediendo lo mismo. Pero en nuestro caso fue porque, en principio, había eh, la primera asociación que había era la asociación de vecinos. Y eh, es que... ...después pues su segundo presidente decidió eh, que no quería hacerse cargo, digamos, de las fiestas... ...que él quería seguir con la asociación, pero no quería hacerse cargo de las fiestas... ...y entonces un grupo de vecinos, de vecinas, eh, nos hicimos cargo de las fiestas... y después Eh, al final el presidente también acabó dejando la otra asociación y las, las eh, personas que estábamos en la junta de las fiestas nos hicimos cargo también de la asociación de vecinos. Por tanto, era como duplicar las asociaciones y al final hemos decidido mantener solo una, que la asociación de vecinos. Mm, para evitar duplicidad, pero no porque las los actos en sí o las fiestas sean eh, o, o absorban todo el tiempo del mundo. O oh, sí, es pesada la organización de los actos, Fina. Es, es por, por no, no tener una no tener dos asociaciones que diferenciadas, sino que la misma como somos las mismas personas, pues con una es suficiente. Optimizando recursos. Pues hábleme, ahora vamos a hablar de las fiestas. ¿Qué es lo que preparan? ¿Siguen preparando los mismos el sopar del cabaset, las procesiones, las verbenas eh ¿Lo mismo que años anteriores o este 2022 con con la vuelta a la normalidad han incorporado novedades? No, eh, al contrario. <risa> hemos tenido que prescindir de algunas actividades porque evidentemente eh, hemos salido de una situación y los recursos económicos no son los que eran. Y entonces pues hemos tenido que, que mm, rehacer, reorganizar las fiestas. Y hemos, por ejemplo, el, el, las fiestas empezaban siempre jueves con una misa serenata Pues ahora ya esa misa serenata no se va a realizar eh, Directamente pasan al viernes eh, El viernes mantenemos los mismos actos que son el sopa de cabaset Y después pues la verbena, ¿no? Música para bailar Y el sábado eh, sí si mantenemos también todos los actos ...porque prácticamente son... ...por la mañana vamos a hacer una obra de teatro para niños... ...aquí en el Centro Social... ...y luego por la tarde eh, vamos a realizar la charanga... Eh, cuando lleguemos al centro social eh, va a haber una actuación de, del mago José Mari uh -huh. y después ya pues los pequeños que quieran quedarse a cenar pues se sí. pueden quedar a cenar porque luego habrá uh -huh. música con un DJ. Eh, esto es lo que ocurrió el sábado y el domingo, ayer, ayer domingo, ¿qué tenían previsto? O... El domingo la misa rociera. Uh -huh. eh, antes teníamos una... Eh, la eh, Teníamos la, eh, la romería, pero también eh, no hemos hecho la romería este año, sino que directamente eh, vamos a centrar todos los actos en el centro social y se va a desarrollar allí la misa, la misa, eh, eh, la misa rociera. Ya, por lo que, por lo que dices, eh, la serenata y la romería han caído, se han descolgado. Sí. Y para hoy, para hoy lunes, 25 de julio, ¿cómo se cierran estas fiestas, todo este programa de actividades? ¿Cómo lo van a cerrar? En realidad lo, lo, lo cerramos, el eh, se cierra el domingo con la, con la misa serenata y ya se clausuran las fiestas, porque como el lunes mucha gente tiene que trabajar y no es festivo pues ya digamos que las se cierran el domingo Pues usted es un claro ejemplo de lo que le pasa a la fiesta de San Jaime, cuando se tiene que trabajar no hay fiestas que festejar, a pesar de que hoy es 25 de julio, pero es un día laborable en esta ciudad porque ninguna otra festividad local cae en domingo, así que este año nos toca trabajar el día de San Jaime, pero eso no quita para hablar con usted, con la presidenta de la asociación que se encarga de organizar estos festejos en esa en esa residencia, en esa pedanía como es, Peña Las Águilas. Cina, y ya que estoy hablando con la presidenta de la Asociación de Vecinos, ¿qué necesidades tienen de servicios públicos? ¿Tienen el Centro Social ahora esperan que se cumpla con los anuncios de que termine cuanto antes el alcantarillado? solo queda que el Ministerio ponga su parte? Exactamente, pero llevamos esperando tanto tiempo que ya estamos totalmente como decepcionados, ¿no? Es De decir, eh, todos los años se dice, se, se va a intentar que eh, presupuestar para terminar y siempre se queda ahí. Lo, luego no se hace efectivo. Esperemos, esperemos, por favor, que se haga efectivo, porque evidentemente eh, hay hay muchos caminos en el Estado están lamentables y, y claro como va a ir el alcantarillado pues cómo van a arreglarlos si luego los tienen que romper etcétera y entonces es un poco el pez que se muerde la cola no arreglamos los caminos porque como luego hay que hacer el alcantarillado pero no se hace el alcantarillado y por tanto los caminos están bastante deteriorados pues tienen necesidades tienen bastante necesidades. El, el arreglo el de alum... caminos es claro, importante y el alumbrado y el alumbrado que no tenemos alumbrado también eh, lo estamos reivindicando históricamente. ¿Y el servicio de correos cómo funciona? El servicio de correos lo se restableció y funciona con toda tal normalidad. Ah, van avanzando y la línea de, del bus pasa ya por Peñas Águilas? Sí, sí, sí, la línea de tenemos línea de bus ya hace tiempo y funciona bastante bien y también tenemos el el taxi, el servicio de taxi de, el para El taxi compartido. Y, sí. fina, y, y como no hay mucho tiempo, ¿y la limpieza, la recogida de basuras y limpieza, está funcionando la bueno, nueva contrata? A ver, eh, eh, tenemos muchos problemas de, de, de acumulación de basura en los contenedores. Eh, entonces la gente muchas veces opta por dejar la basura fuera del contenedor. Tenemos muchos problemas en este sentido. Eh, también hay que concienciar a la gente de que no se puede hacer eso, eh, que somos vecinos y que tenemos que respetarnos. Pues mire, las fiestas es un buen momento para que sea altavoz y digan la basura hay que echarla bien, hay que hacer un buen uso de los contenedores, que para eso los pagamos y pagamos de más por una nueva contrata para que sea eficiente. pues fina... y, y siempre sería necesario más contenedores para el reciclaje. Pues tenemos que poner el punto final Fina Martín, muchísimas gracias eh, y eh, pues felicidades porque han pasado ustedes las fiestas de San Jaime y también gracias por conservar esta tradición aunque sea ahí, en esa pedanía en Peñalas Águilas Muchas gracias a vosotros por interesaros Venid la mar No por dinero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 finca la laguna bypils en restauración menú capricho hasta el 31 de julio <risa> refréscate este verano con teles todos los días desde el beats club Conviction de el carabaí con teresa fernández el abanico tu magín refrescante de este verano en teners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 Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es. Citroën Marcos Automoción. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Es lunes eh, 25 de julio, hemos llegado a las 9 de la mañana a la tercera y última hora del programa La Glorieta. Comenzamos una semana, lo hacemos con un día de San Jaime laborable y con un calor muy intenso. Atención porque alcanzaremos según Bordonado los 38 grados aquí en la ciudad y en pedanías como Matola superaremos los 41 grados de temperatura así que lleven mucho cuidado con los golpes de calor hoy estamos en alerta naranja por temperaturas máximas que van a superar en puntos del interior de comarcas de la Vega Baja los 44 grados para mañana martes gracias al viento de levante se normalizarán las temperaturas y volveremos a esos 33 grados que ya echamos de menos de máxima ahora en estos momentos en la estación meteorológica de Teleelche pues indican 28 grados de temperatura. Hay que prepararse para este día intenso, donde el Día de San Jaime es laborable y la única celebración que vamos a tener, la única cita política, es la del pleno ordinario correspondiente al mes final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 Y acordó en la reunión crear el racó de ocio y restauración que estará en el paseo de la estación del 5 al 9 de agosto. Un acuerdo que ha gustado a los hosteleros. En la misma zona se va a ubicar el racó donde a partir del 11 de agosto estarán los gastronómicos. El racó de los hosteleros abrirá con el nombre de Festielch desde las 12 del mediodía hasta las 5 de la madrugada. Es una noticia que nos está contando desde las 7 de la mañana nuestra compañera López.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 ...y los refugios de la guerra civil que serán incluidos en el catálogo de edificios protegibles. La sesión plenaria ya ha comenzado y en estos momentos pero como siempre está, igual, pero como siempre pues popular, vamos a escucharlo, a bueno, se oye duplicado... ...pero esta, esta sesión plenaria que ha comenzado y se puede seguir a través de YouTube pues está en el capítulo de eh, en el primer capítulo donde se el concejal de deportes ha dado cuenta de su gestión y donde se quiere aprobar definitivamente el reglamento de uso de instalaciones deportivas municipales en la ciudad de Elche es lo que estamos escuchando ahora al Y de los al refugios al de la guerra 3B y 3C en el catálogo de edificios protegidos. Para la explicación de ello tiene la palabra la teniente alcalde de Urbanismo, la señora Aravid. Bien, eh, una vez ha aprobado definitivamente el reglamento del uso de instalaciones deportivas municipales, ahora se pasa para aprobar de forma inicial, como hemos dicho, esa modificación puntual del plan general, lo hemos escuchado al alcalde, enunciar. El, el orden del día, es en ese punto concreto donde la concejal del área, Ana Arábit, dirá por qué se quieren proteger los baños árabes del mercado central y los refugios de la guerra civil, incluyéndolos en el catálogo. Y continuamos, porque en el capítulo de emociones hay varios temas en el Pleno que se van a debatir y que van a necesitar de la unidad política por su carácter reivindicativo. Los socialistas han propuesto exigir...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 Y el Partido Popular ha exigido que se convoque de forma urgente al Consejo Social para presentar las diferentes medidas que propone en lo que ha llamado su plan económico anticrisis, según el portavoz popular Pablo Ruz. Debemos ofrecer eh, certidumbre, que es verdad que la certidumbre económica la tienen ¿qué? la tiene que generar el político, el que está sirviendo a las ciudades de la administración, pero escuchando a los que saben realmente.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 y asesinado por ETA hace 25 años. Mientras que Compromís va a exigir a la Diputación que conecte los carriles bici creados en las pedanías con el casco urbano de la ciudad y el edil no ha escrito García Ontiveros ha propuesto sumarse a un plan nacional para ayudar a las empresas familiares.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 Y es momento de recordar los acuerdos de la Junta de Gobierno del pasado viernes. El Ayuntamiento quiere acabar definitivamente con los socavones del puente del Bimilenari. Por eso han puesto en marcha toda la maquinaria administrativa para redactar el proyecto final, aunque seguramente los trabajos comenzarán en 2023. Nos da más detalles de esta noticia nuestra compañera Iziar Martínez. Buenos días.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 Y les contamos que el pasado 4 de julio la piscina cubierta del pabellón Esperanza Lag tuvo que cerrar antes de tiempo debido a una fuga de agua detectada en las arquetas de desagüe. La piscina cerró 10 días antes de lo habitual y ahora la Concejalía de Deportes aprovecha el cese habitual de la actividad en verano para solucionar las deficiencias. En estos momentos se está evaluando el alcance de la fuga ...para comenzar la reparación en la mayor brevedad posible... ...y que así en septiembre abra sus puertas a los ilicitanos... ...y a la nueva temporada como ya viene siendo habitual. Y se acerca el día 4 de agosto... ...día en que los ilicitanos e ilicitanas... ...celebramos el 125 aniversario del descubrimiento de la Dama delche ...y como es tradición se llevarán a cabo diferentes actividades... ...para conmemorar su hallazgo... La pasada semana, la Real Orden de la Dama dio a conocer un amplio programa de actividades que se iniciarán los días 3 y 4 de agosto. El 3, en la Rotonda del Parque Municipal, pues se acogerá a las 8 de la tarde la Gala Excelentes de la Dama. Un acto en el que se va a agradecer el trabajo a favor de la promoción del busto íbero por parte de diferentes personalidades, entre ellas la exministra Carmen Calvo, porque fue ella la que posibilitó que en 2006 volviera regresar a la ciudad del busto íbero y el día 4 de agosto por la mañana la dama vivientes viviente se va a pasear por la plaza de baix para obsequiar a los más pequeños con el cuento infantil la dama un tresor y reproducciones también del busto y por la tarde el 4 como ya es tradición los autobuses partirán desde el mae a las seis y media de la tarde para hacer esa visita guiada al lugar donde se halló el busto íbero, en el yacimiento de la Alcudia, allí la dama viviente depositará el tradicional ramo de flores. Un acto que acabará con la actuación de la coral ilicitana y con una gran coheta. Y el Festival Internacional de Cine Independiente de Ilche se despidió. Concluyó el pasado viernes con la gala de clausura y la entrega de todos los premios. Los más importantes, la película Espinas, dirigida por Iván sainz Pardo y protagonizada por Aitana Sánchez Gijón y José Sacristán, se alzó con el Premio Extraordinario Fundación Mediterráneo por el mejor cortometraje del festival. Y el otro gran premio de la noche fue el galardón al mejor largometraje, que fue para el cineasta Pau Calpe por su película Trós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 ha terminado el Festival de Cine, pero comenzó ayer domingo el de Guitarra, Ciudad de Elche, con los conciertos que regresan al Claustro de San José, en el barrio del Pla. Sus organizadores destacaron el poder recuperar este escenario excepcional por la sonoridad. Así nos lo dijo aquí en La Glorieta el director del Festival, Iván Llego. Eh, D'altra banda, acústicamente es espectacular para la guitarra, no sé, para otros instrumentos... Eh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 Y el Tempir Delch impulsa su ciclo de cinema a la fresca en Valencia que se va a celebrar, bueno, se celebró el pasado sábado en la Plaza del Raval y este sábado 30 de julio también se proyectará con entrada gratuita a las 10 de la noche la película Un Italia Noruega dirigida por Gennaro Nusciante. Es la película que más dinero recaudó en toda la historia de Italia.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 Se trata de uno de los actos principales que anuncian los esperados desfiles de estas fiestas tras dos años sin ellos. El alcalde de Elche felicitó a la Asociación Festera por hacer posible que las calles de Elche se vuelvan a llenar de música, color y olor a pólvora. Esteban Canals fue proclamado abanderado, mientras que se nombró a Emilio Domenech como Rey Jaume I, para representar este papel en las embajadas justo a la CID como Capitán Cristiano 2020 y José Eugenio Najas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 Y Jovenpa ha reconocido al Ayuntamiento de Elche por su labor de apoyo a los empresarios jóvenes del municipio y lo hizo durante su acto de celebración del 30 aniversario de la Asociación Comarcal, que tuvo lugar este pasado fin de semana en el Hotel Melia de Alicante. Y terminamos con el Museo Paleontológico de Elche. Su asesor científico, Ignacio Fierro, acudió al curso El Patrimonio Geológico Minero como Recurso Turístico, en el que expuso ejemplos prácticos desarrollados desde el Museo Ilicitano por su experiencia en la gestión del Patrimonio Geológico Paleontológico, al contar con la Estrategia Fopali. De este modo, se puso de manifiesto como el inventario de lugares de interés y su valoración resulta fundamental para para gestionar el territorio y promover acciones de desarrollo sostenible y conservación del medio ambiente. La glorieta, el despertador de Elche con toda la información local.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 el coche de tus sueños está a tu alcance.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 Pasan 20 minutos de las 9 de la mañana y antes de la tertulia deportiva vamos a recordar a recordar a todo un clásico como este de City Wonder de verdad, de verdad aseguran mejorar el día a día de los ciudadanos y ciudadanas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor 10. Ahora el señor 10 del grupo.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 ka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 Fin Calayaguna, Baipilsen Restauración, Menú Capricho hasta el 31 de julio.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 Las Puertas del Cielo volverán a abrirse este agosto y Tele-Elch lo retransmitirá en directo. Proclamaciones, pregón, mascletás, desfiles y misteri vuelven y vuelven en Tele-Elch. Fiestas de agosto 2022. Sponsors oficiales Vega Fibra, domo Domosegur, Conviction Beach Club, Ferroque y la Llave, Calzados Rodríguez, Mudanzas Guerrero, Clínica cam y Pirotecnia en la Traca. Colabora Ayuntamentels. 9 y 26 minutos de la mañana y recordamos a Nuria Feliu. Ha fallecido a los 80 años, es una de las cantantes que se han convertido en icono de la música catalana. La escuchamos en Totes Gris con Tete Monteliu. O és el temps, o és el meu cor tan indecis? I darrere dels vidres, o és el món que espera qui sap on? Dins la boira, aquest aquest món incert. Tot és trist, o és el fred, o és el pensar que no t'he vist. I la vida que passa, i jo m'enric com d'un film fet de l'ombra d'aquell temps difunt. No em digueu el camí, D'aquest que és absolut D'aquest imatges silenci Tot és verí No el té dels vides o és pues el món que espera qui sap on, dins la boia aquest món incer. En teleeix, edge radiomarca la Glorieta, el programa que madruga contigo.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 ja pierdas la moral Mucho Elche mucho elche, mucho elche Hay que volver otra vez a la final Mucho Elche Mucho Elche Juegas como un camp Elche. hay que volver otra vez a la final. Elche. Bueno, pues con este himno vamos a comenzar la tertulia deportiva de los lunes, además normalizada porque ya ha vuelto Paco Gómez de vacaciones y José Antonio González aún no se va, te quedan cinco días. Me queda una o semana, Antonio, Ros, una muy semanita, buenos días. Buenos días, <risa> pero era lo que toca, ¿no?, el mucho Eche en un lunes de San Jaime, es laborable, eso es lo que toca cuando no cae el día de la Madre de Déu, el día de la Virgen, el 29 domingo, así que es laborable, nos toca trabajar en un día muy intenso donde pica el calor, es intenso por el calor, vamos a tener mucho bochorno, pero... ¿No fue bochornosa la victoria del Elche Club de Fútbol en ese partido amistoso, José Antonio? Para nada, Ros. De hecho, fue un partido para seguir cogiendo ritmo, seguir cogiendo sensaciones, mejorarlas... ...porque fue el tercer test de pretemporada. El Elche eh, se enfrentó en Pinatar Arena el pasado sábado por la mañana al Leganés, equipo de segunda división. Los dos primeros partidos no habían salido muy bien, el equipo no había ofrecido muy buena imagen... ...más allá de que es pretemporada y los resultados tampoco importan tanto... Eh, se adelantó el conjunto madrileño en la primera parte y en la segunda eh, fue cuando el Elche ofreció su máximo potencial y pudo darle la vuelta al resultado, gracias a un Johan Mojica, que lo estamos viendo ya de nuevo, pues eh, a un nivel extraordinario, ¿no? Cogiendo mucho ritmo siendo muy importante, sobre todo en tareas ofensivas y el equipo de Francisco de francisco pues que poco a poco eh, sigue rodando, es la primera victoria de la pretemporada en este tercer test, y bueno, es importante también para el conjunto frangiverde ir ganando eh, partidos porque se perdió contra el Newcastle Sub-23, se perdió también contra el Villarreal B, eh, sobre todo dejando algunas dudas en cuanto al sistema defensivo, en cuanto a, a pérdidas de balón, errores graves en defensa, que bueno, poquito a poco ya va corrigiendo el equipo ilicitano y eso es importante. Eh, vale, tú me has destacado a Johan Mojica, pero ¿tiene sustituto este jugador? Ya tiene sustituto. Hacía una semana no, pero desde el pasado jueves por la tarde sí. Se trata de Carlos Kler, exfutbolista del Levante. Las tres últimas temporadas estuvo en Orioles, allí en Valencia. Es un jugador con mucha experiencia en primera división. Más de 100 partidos, tiene 30 años, natural de Badalona, catalán. Eh, es eh, un jugador que salió de la cantera del Real Club Deportivo Español y que, como decimos, se ha convertido en la competencia de Mojica en ese lateral zurdo... Para la próxima temporada porque Carlos Klerk se ha convertido en el primer fichaje de la temporada para el Elche en el curso del centenario es un jugador eh, que viene a aportar pues esa competencia que se puede adaptar bien tanto al esquema de tres centrales con dos carrileros como al, a la defensa de cuatro no en ese costado izquierdo y es un jugador que ya entrena las órdenes de Francisco ahora en estas primeras sesiones eh, sigue con su puesta a punto entrenando un poquito a un nivel nivel inferior respecto al resto de compañeros, eh, pero la verdad es que el jugador está bien. Pasó el reconocimiento médico. Una de las dudas que podemos tener sobre el catalán es que en la última temporada apenas pudo jugar 19 partidos por una y, y, molestia en la rodilla. Y no lo vimos en este partido amistoso. Claro, no jugó ningún minuto, el, eh, por pero eso, bueno, el jugador en principio venido, está bien. Pero ha venido con molestias, porque no jugó vamos no, A ver, el jugador está cogiendo ritmo, porque el jugador fue anunciado su fichaje el jueves. Uh -huh. El mismo jueves se anunció su fichaje y ya por la tarde estaba entrenando en el 10 y a las órdenes de Francisco, aunque a un ritmo menor. Yo creo que Francisco no le dio minutos el pasado sábado porque quizá era un poquito precipitado, ¿no? Ya pero no, yo creo que no tiene nada que ver con, con las molestias, de hecho ya te digo ha pasado el reconocimiento médico bien y, y mm -hmm. se ha firmado por el club no debería haber ningún esperemos, problema esperemos, porque es el fichaje pero tampoco vimos a Pastore y Ponce tampoco siguen con molestias ¿Qué, ¿qué les está pasando a sí, Javier sí, sí. Pastore? Y a tampoco Zekiel estuvo Lucas boyer y lo Ni de Lucas boyer puede ser incluso más preocupante no porque sigue con esas dolencias en la zona del aductor que fue lo que le trajo de cabeza la pasada temporada Y, y vamos a ver si no se convierte incluso en un problema mayor. Eh, Francisco está muy preocupado, sobre todo con eh, la situación del internacional argentino, por eso, no porque no puede coger continuidad debido a esas molestias en la zona del aductor. Eh, respecto a Ezequiel Ponce y Javier Pastore, no han debutado tampoco en esta pretemporada, arrastran molestias. Eh, Javier Pastore prácticamente en el primer entrenamiento de la pretemporada ya empezó a tener esas molestias en el sóleo y ha tenido que trabajar a un ritmo mucho no menor que el de sus compañeros Ezequiel Ponce tampoco está al 100% físicamente y, y bueno son jugadores que están llamados a ser importantes y que en estas primeras semanas de pretemporada arrancamos ya con la cuarta semana de la pretemporada pues están teniendo problemas para coger ritmo Pues, José Antonio, tú has estado toda esta pretemporada, las primeras semanas, y el Elche ha perdido. Solo ha ganado este último encuentro cuando ha venido Paco Gómez. ¿Qué pasa, eh? Eso, <risa> habrá que hablarlo con el club, ¿no? O con Paco. O, Paco <risa> ¿O, o coincidencia. ¿Un talismán para el Elche? Buenos días. Buenos días. No, yo me imagino que será una pura coincidencia porque también le costó ganar ayer, ¿eh? bueno, el sábado sí, bueno, eh, iba, claro. iba perdiendo 1-0 Por pero... cierto, ¿pudiste ver el partido o estabas todavía de vacaciones? No, no, no no lo, pudo ver. no lo pude ver Leí enseguida la crónica no, de, de, de teleelz.es <risa> <risa> Pablo López Claro, porque los partidos sí se han podido ver a través de, de YouTube o el, de... el segundo y el tercero de la arena sí, a través del canal de YouTube del Elche Club de Fútbol, sin comentarios con sonido ambiente, pero sí, se han podido era ver muy bien. El primero no, era por ...puerta cerrada... ...después tuvimos un resumen... ...pero estos dos últimos sí... ...sí, sí, se puede seguir bastante bien al es equipo... ...es cómodo, ¿no? Sí, es cómodo, sí, sí, sí... ¿Y quedan más partidos amistosos? Todavía le quedan varios partidos... ...sí, sí, el siguiente va a ser contra el Getafe... ...después tiene uno contra el Ibiza... Y para cerrar la pretemporada, falta del Festa del que ya dijo en su día Francisco que va a ser muy difícil encajarlo en agosto, porque el Elche debuta en Liga un lunes, el lunes 15. Mm. Eh, va a ser muy complicado poder jugar el Festa delche de en agosto. Eh, para cerrar la pretemporada contra el Cartagena, un partido especial para Gonzalo Verdú, que es natural de allí, y es un trofeo importante, el Vamos trofeo Carabela de Plata, allí ya, en Cartagena. Ya, pero ¿y qué me decís del trofeo Festa del Elche? ¿Es verdad que se puede quedar en el año del centenario eh, la ciudad sin sucesión? su torneo Festa de Alts? Hombre, a ver, yo creo que ahí hay un mes y medio en el Mundial donde se podría disputar ¿Ah? perfectamente ese trofeo porque va a haber desde el 15 de noviembre hasta el 20 de diciembre un parón por el Mundial de Qatar y yo creo que ahí sería perfectamente disputable y encajable una fecha, ¿no? Pero sí es cierto que si el entrenador ya está diciendo que va a ser muy difícil que se juegue ahora en agosto, yo pensaba que para el Eh, sábado 6 de agosto podría encajarse, pero igual entre que la Liga empieza antes, entre que el Césped lo están cuidando con Mimo para eh, que no se pise hasta... Porque claro, el, el Elche no jugaría su primer partido de Liga hasta el 22, exacto, el lunes 22. Entonces claro, si no se pisa, si está tierno todavía, si se pisa el día 6 y hasta el 22 no se pisa, se podría eh, ahí hacer un, un daño al césped, ¿no? Entonces, si hasta el 22 no se pisa, el Elche va a tener todavía eh, un mes más para que eh, esa resiembra, pues, se eh, coja bien, ¿no? Eh, así que yo, de todas formas, eh, creo que este año, con el tema de, del parón del Mundial, ahí va a haber fechas para jugarse. Bueno, me huele que también el Festa de alche no se pueda encajar... Por las obras en el Estadio Martínez Valero, no, ya no por solo, el césped. Por el, el césped es importante, pero las obras también. Bueno, pero es que las obras en realidad no son en... en, en bueno, las... está el banquillo... Pero lo del banquillo se empezó en junio, yo creo que eso estará prácticamente Más hecho. Es que como no nos dejan entrar, claro, pero, pero, tampoco sabemos cómo Sí, van. pero obras en realidad en los asientos era la parte arriba del anillo, uh -huh. el césped, luego los videomarcadores, que eso no influye para que se juegue un partido, lo del banquillo, que yo creo que va a estar terminado, y lo de la tienda. ...la tienda y el comedor... ...pero eso es eh, en el interior del estadio... ...no donde no se juega... ...exacto, entonces... ...yo creo que más lo del Festa delche de ...es un tema de césped... ...y un tema de fechas... ...entonces eh, es posible que aprovechando el centenario... ...se quiera... ...como en esa fecha por el parón del Mundial... ...todos los equipos van a querer jugar partidos amistosos... ...es posible que el Elche tenga más facilidad... ...de coger a un gran equipo... ...en esas fechas... ...porque todos los equipos van a querer jugar partidos amistosos... ...ahora están ya todos pillados... Entonces, tiene pinta de que va a ser en esas fechas. Bien, pues eh, José Antonio estaba diciendo que Mojica ha sido el jugador destacado, que hay sustituto, Carlos Kler, que no jugó porque todavía está en rodaje, digamos, en este tercer encuentro amistoso. Aún quedan otros partidos amistosos y hoy la noticia... Paco, has venido y la noticia es que hoy mismo comienza también la campaña de abonos para los que para el público en general. Para todo el mundo. Para todo, para el, todo mundo. el mundo, o sea, que hoy eh, sí. van a echar eh, o van a hacer un esfuerzo desde el Elche Club de Fútbol en sus campañas de promoción para conseguir alcanzar los 20.000 abonados, porque cómo cierra, hasta en estos momentos, ¿cuántos abonados tiene? Sí. Pues el, sí. la primera fase de renovaciones se cerró con más de 12.000. El 12 número exacto creo que era 12.383 o una cosa así. El viernes y el sábado se abrió el periodo también para los cambios de butaca con cita previa en el Martínez Valero y también en la tienda oficial del club, en el Centro uh -huh. Comercial La Lluv. Hoy se abre esta segunda fase, que es la de las nuevas altas, y bueno la afición está respondiendo muy bien. La primera fase ya lo hemos visto. Prácticamente todos los abonados de la temporada anterior han renovado sus carnés y todo apunta a que esa cifra de 20.000 abonados que se marcó el club hace unas semanas eh, se puede conseguir y además muy bien conseguida porque bueno lo, los precios son muy asequibles y la afición está respondiendo y la sí. campaña de promoción, está respondiendo a la aflicción por la campaña de promoción o por cómo está el equipo en estos momentos? Bueno, hay que también hay que decir que los factores que hemos tenido durante estas primeras semanas de pretemporada, Ross, no han sido los mejores porque el, el club el, ha tardado club una, ha barbaridad una barbaridad en fichar. fichar, todavía no se ha fichado a ningún, a ningún jugador, jugador eh, pues que, eh, bueno que ya me ha adicionado a incluso abonarse, a abonarse, ¿no? que todavía quedan eh, incorporaciones, incorporaciones que hay que realizar, realizar el equipo el, y lo que el, es los partidos el, tampoco ha invitado de demasiado, porque ya te digo los primeros han sido dos encuentros bastante malos, con encima con derrota eh, bueno, yo creo que hay muchos otros factores que influyen, lo importante al final es la liga, es la temporada del centenario lo que parece son muy asequibles primera división, tercera campaña consecutiva la élite, esos son factores que suman y la afición va a estar rompiendo al equipo, pero imagínate si el equipo hubiese empezado jugando muy bien, ganando los partidos, eh, con tres o cuatro fichajes incluso o sea, no importante de, de, renombre, de, de renombre, pues hubiese invitado mucho más a, a, a, a los seguidores. Pues de los tres que estamos aquí en la partida, único que ha podido viajar este en sus vacaciones ha sido Paco Gómez, Paco, ¿sí? Paco, así que te voy a preguntar una cosa. Pregúntame, eh, pregúntame. Eh, en los viajes que has hecho, bueno, en tu has visitado en varios países, y Francia, Francia, Francia, allí, cuando has conocido a alguien y has dicho, yo soy de y han dicho, ¡Ey, que parecido, ¡Parecido, ¡Parecido, ¡Parecido, división, ¡Parecido división, Te conocen por el Por el, partido, ¿Por el partido, por el equipo en primera división, división o por la ciudad de la, de la, de la, dama, de la dama o del misterio, del misterio? El fútbol hace mucho, hace mucho el ya, fútbol y en este caso el que tenemos la suerte de que, suerte de que suerte se llame igual que la, ciudad, que la ciudad, otras no tienen esa suerte, suerte, suerte. hay otros clubes que no se no como la, la, ciudad, la ciudad, en este caso tenemos la suerte de que tenemos una grandísima ciudad con tres patrimonios y que además el club de fútbol se llama exactamente igual, entonces me ponen el mapa para la mayoría de países el equipo de fútbol, de fútbol lo ponen en el mapa, en el mapa eh, lo que es la ciudad, las ciudades, muchísima gente, yo recuerdo eh, como decían, nuestros mayores de los años 60, 60 en Sudamérica, el chef fue conocido por el club de fútbol, y ahora está ocurriendo exactamente lo mismo, es cierto que ya veníamos con un bagaje, ya el elche fue conocido en los 60 y 60, pero ahora mismo, en muchos países, el elche vuelve a ser conocido por su equipo de fútbol, porque todos los días están los medios de comunicación, entonces es un proponemos eh, siempre lo he dicho sin eh, paganos si, eh, el ayuntamiento también eh, quisiera implementar o mocionar la ciudad de de, de, de, de la manera que la se manera promociona gracias al club de fútbol, le costarían mi, millones de euros, mm. de fútbol, porque esto es de manera gratuita, está todos los días todos en la prensa nacional, prensa, nacional en, la radio, en la radio, no te digo radio, nada cuando, cuando, cuando televisiones, televisiones, cuando viene el Madrid, Madrid, cuando viene Madrid, Madrid, Barcelona, el jornal es... Bueno, de que es todos los días en la prensa nacional, nacional de verdad, verdad que en esta, vamos a hacer un sí, encuentro en, en sí, esta sí, temporada sí, que acabamos de terminar, terminar de hecho, he en la prensa nacional. El diario Máritic diario más leído en este País, país, en todos en los días se tiene, tiene un, hueco, un hueco todos los días, en el diario Marca, en la web de Marca que la que más millones de seguidores tiene, también todos también los días publica una noticia de un del fútbol, fútbol. Pues, entonces, eso es 365 días del año, en el diario y en la web más leída de este país por tanto, por eso adiós porque sí que está todos los días a nivel nacional, no todos los días sale en televisión claro que no, claro que solo no, cuando va a jugar con el Madrid, con el Barcelona, con la que, que le hace gesta y se mete el final de la caza ca sí, sí, no, para rey todo eso se queja mucho Sí, efectivamente para cosas buenas la, no, para cosas malas sí pero la siguiente pregunta ¿tú, es que tenemos algo muy bueno que es el centenario ya sabemos algo de las actividades conmemorativas porque han renovado el estableo con créditos que le obligaban a ello, que condición que venía en la serie de Se ha aprovechado para para renovar el estadio. Renovar el estadio. ¿Tenemos, Tenemos al equipo, equipo en primera división. No, no, no. Tenemos una ¿Tenemos campaña, campaña ambiciosa para llegar a los 20.000 abonados. Con esos ingredientes aún no han dicho, no han dicho eh, ninguna actividad. No, y en el fondo eso supone que era más respetación. Sí, si el primero se sí, sí, lo hubieran dicho todo, ya no, no, no, no, no preguntarías. Ya, pero es que, fíjate, me, me resulta curioso, porque lo fuerte podrían haberlo mientras está la campaña de ahorros y más ahora que la fiesta, que puede ser un adicante, para que las personas pues también se apunten la campaña de abonos. Imagínate que que te gustaría, que quieras con, con, con personas o partidos de fútbol de primera, primera categoría. categoría. Pues, bueno, la primera categoría es que ya la, la, la tenemos. Por pues eso, quiero eso. decir, eh, ellos ya anunciaron, ya anunciaron que, eh, todo, que, que iba a haber iba muchos, muchos eventos sobre el tema del del, del del centenario, centenario y y que todos iban a entrar en el abono. decir, no, que no, los que no, quieren, disfrutar quieren disfrutar de esa, la, la, la, todos esos eventos del centenario no, saben no, que comprando el abono lo van a Pero no, que por esa de tres ya no hay que lo de la campaña del centenario. Aquí somos asistentes. Sí, así, así, así, así, así, dos buenos jugadores, y eso, y esto hace cola para, para que la gente se compre el abono más, porque, más, que, ya veremos el, el centenario, centenario, el centenario está claro, el centenario va a ser un reconocimiento, en el centenario va a entrar el, el fan seguramente, como han dicho, en esos meses, el parón de vendieron contra un equipo, pon de renombre, va a haber, va a haber, Eh, eventos donde eventos se va a extraer a, a, a, digamos, los futbolistas vivos, vivos eh, que han hecho grandes, eh, grande, grande, la historia del club, de los veteranos, elibes, los veteranos, de es, va, va, va, a partidos de veteranos, a ver, va a haber, yo creo que muchos reconocimientos porque eh, de, de alguna manera eh, están tardando o nunca ha habido a jugadores, a jugadores eh, que lo merecen, entonces yo creo que todos, yo todo eso va adentro, va adentro de lo que ellos están pensando, pero la estrategia de, de Bragar, de Bragar no está, voy a sacar toda la bat de reconocimiento y de, y de homenaje que va a haber para vender más abonos no porque entonces para vender más abonos hubiera hecho ya cinco y hoy habría colas ya por la sobre el es, saberlas esto es lo que os, os iba a preguntar o terminamos con las colas del, ya hay colas, ya hay colas, ya hay colas y sí, sí, sí como no tenéis abono pues ya estáis abonados como periodista pero qué precios hay para que nos estén escuchando y que y que abonan son los mismos los, sí, los los mismos son, son los mismos por de 115 euros. Euros. Sí. No no 50, ¿no? euros, euros te puedes sacar el abono en la, la, la animación que, es la la no, animación. que está, está eh, poniendo mucho el foco ¿no? durante esta campaña 150 115 eh, euros ¿por el lugar del estadio? en el fondo al fondo norte no porque si no te gusta no sé puede comprar la conedera por cierto pues entonces todo lo que <risa> lo compra la manejillo se acaba de dejar por dos euros Se ve, se ve perfectamente Bueno, fondo, nord, no fondo Lo mismo, ¿eh? Ah, vale. ¿No? ¿No? Los, fondos, es que los que fondos que tú ¿Dónde se pone la, la grada animación? En el fondo Hombre, No, no, no, no perdón una pero una pero una pregunta, pregunta, La grada animación Es en el fondo sur Fondo sur ¿Por qué? Porque el fondo sur Es más procesado que norte No, porque tradicionalmente La que más animaba La gente más joven Siempre en el fondo sur Y ahí se La animación Hace ya unos años Vale, Se supone que es la más Las pero, pero, no, eso, no, eso no es no, adulto, eso es la, la animación. animación. Luego creo que lo el más barato para adultos creo que eran 150, 140, 140. ¿Cómo, ¿Cómo no, se nota que no pagáis, En bajáis, el fondo, 115 euros el fondo también, los que son los que son en primera división. Y, venga, un referente, excelente, ¿no? Preferencia cubierta a los 120, en preferencia no te no no mojes Bueno, cúcero, sí. eh, eh, con esto del tablero climático sabes que cambia todo, cubierta cuando es cubierta 220, no, es claro. no es 220 euros, de cubierta 1800. Vale, 220 € en y aquí no hay descuentos, pero por ser mayor de 65 años. Los estudiantes, los jubilados, los jubilados. Sí, los estudiantes y demás también tienen descuento ¿no? en preferencia por ejemplo los... es otro punto fuerte el del de abono juvenil porque ha mucho incambio en esos clubes son precios muy asequibles también para los jóvenes para ir aumentando esa masa eh, por ejemplo en el anillo juvenil se puede sacar el abono por 90 euros también en la grada de animación 80 es decir que son... y el más caro juvenil son 140 euros en primera división en tribuna cubierta, cubierta. Tribuna, tribuna cubierta, ¿cuánto tan Tribuna cubierta 140 euros. Si eres joven, de Menor de 30, menor de 25, menor yo no sé, no, no. Sí. pero no. aquí los menores, lo de la se no sabe. Juveniles sí. ¿Sí? nacidos entre el 2002 y 2007 ambos inclusive, claro. desde 15 a 20 años. Claro. 15 a 20 años seis, en tribuna consigues 165 euros. Bueno, no sí. están malos medios y el Más caro. más caro? El más caro es todo de, en eh, categoría en, eh, adulto 525, 525 euros en tribuna, tribuna cubierta. cubierta. ¿Y se puede compartir? ¿Se puede comprar dos <ríe> personas? Un no nominativo. Son... Ah, ah, ah, si tú compras uno para tu, tu nombre, tienes tu nombre, nombre, que te presentar te el te DNI y cuando te llegas te la, la entrada... Tiene, la tiene la entrada, que conseguir el DNI con el... Claro, a veces se comparten nominativos. Hoy por hoy, desde la pandemia, creo que siguen siendo... Sí, por sí porque esto es primera sí, división. vamos no, a, a la normativa, <ríe> no de la que de de, la protesta no, no, no, no, moviendo que quieren eh, seguir al Elche que quieren seguir el fútbol del primera División sí, y, que y que no son abonados. Son abonados. Claro, hoy, claro. hoy, a partir de hoy, es cuando, cuando puedes conversar con Bueno, pues Paco Gómez, también es noticia porque ha regresado y contigo que regresa a la programación del Elche en el No, van bueno, todos, todos los programas, programas iguales, porque bueno, ahora que cogemos el relevo en Elche en Punta, tecnológicamente con el apoyo de José Antonio y de Pablo. ¿Jos va al viernes? estar sobre última al calendario bueno Paco, por, nada, por, nada. gracias que escucharemos en el Chempunta, hablando perfecto. de la campaña de los resultados del primer día de inicio, hablando de los entrenamientos de los que también continúan, continúan todo, y hablando todo. del próximo encuentro, encuentro es, de es, Amistad es, <coughs> sí, sí, y Amistad, y, y de la evolución de Lucas Boye, que le preocupa a José Antonio, no sé si ahora será, preocupación, preocupación será, de, de todos los de aficionados del de, El futur,